La quinta ola sigue disparando los contagios. Hoy conoceremos cómo va la incidencia en Elche. El martes estaba en algo más de 150, mientras que en la Comunidad Valenciana ya está por encima de los 400. Pero los ingresos hospitalarios no son tan altos como a principios de año, ni las UCIs están llenas. Ayer conocimos que de los nueve ingresados en los dos hospitales de Elche, uno ha entrado en la UCI del Vinalopó y esperemos que se recupere como ocurrió. ...con el joven estudiante de 18 años... ...que salió el pasado 8 de julio de la UCI... ...desde entonces las camas de críticos en Elche... ...han estado sin pacientes cómodos. ...la vacunación sin duda ha sido la clave... ...para evitar la saturación de hospitales y de UCI... ...en la Comunidad Valenciana... ...por ello ayer... ...la consellera de Sanidad Ana Barceló... ...anunció que se va a poder acelerar... ...menos mal la vacunación de los jóvenes... ...en el mes de agosto... ...gracias a las dosis de más... que la comunidad va a recibir en compensación por las que se han puesto a los desplazados y por el déficit inicial que sufrimos debido a que el Ministerio priorizó a aquellas comunidades con una mayor población envejecida. Sin duda, una buena noticia para acabar con los contagios que se están propagando con demasiada rapidez, sobre todo entre... ...los que no están vacunados, que son los más jóvenes... ...con este panorama comenzamos un fin de semana... ...en el que continúan las restricciones impuestas... ...al ocio nocturno, la hostelería... ...la movilidad con el toque de queda... ...en 32 municipios valencianos... ...y con la limitación en toda la comunidad... ...de 10 personas en las reuniones sociales... ...tanto en espacios públicos como privados... En este 16 de julio algunos regresan de vacaciones y otros las toman pues a disfrutar con nuestra música porque por fin hemos llegado a viernes y además es un viernes especial aunque no haya fiestas por la situación si sí podemos recordar que hoy es el Día del Carmen, la fiesta de los marineros y qué mejor comienzo que la salve marinera que se canta en muchas localidades donde la madre de Déu del Carmen es la patrona Como ocurre en nuestra vecina localidad de Santa <Falounds talk ao> Pola. <speakers> Esta es La Salve, en honor a la Madre de Deu del Carmen... ...y hoy en nuestro programa hablaremos del despertar cubano... ...en unos minutos con representantes de la comunidad cubana en Elche... ...con motivo de esa movilización convocada para mañana sábado... ...en la que se pide libertad para Cuba. En El Rincón de la Cultura también hablaremos de una de las poetisas cubanas... ...más destacadas del siglo XX, Dulce María Loinaz... ...seguiremos a las 10 de la mañana con la responsable del MUPE, hablando de nuestra cultura paleontológica. A las 11 de la mañana contaremos con el maestro de Capella, Javier González, y a las 11 y media nos trasladaremos a Arenales para sondear la opinión de los vecinos y vecinas y acabaremos con la plataforma Salveme el Mercat, que ha criticado al equipo de gobierno por su decisión de dejar el mercado provisional donde está, sobre una zona verde, en la ladera del río. A grandes rasgos, estos son los contenidos de un programa donde también contamos con la ronda de noticias y, por supuesto, con nuestra selección musical. Comenzamos, eh, por tanto, después de esta salve marinera con La banera, la nave de Jobs del Mar. Vente niña que el buque te espera, tengo lista la tripulación, esa nave que ves cañonera, hoy espera a tu disposición, esa nave es la nave de gracia. Donderdienst, donderdienst, mi amor y pasión, donderdienst, donderdienst, que donderdienst, tan hermosa, hoy espera a tu disposición, en vio, y sentado sobre la escotilla con de mi espejo mi pecho enfermo, que mi de alma es tan de en vio, y sentado sobre la escotilla de mi espejo, mi pecho enfermó. de felices aquellos momentos de amor en mi mente y Moren. Pakke sepak mi prenda, querida, en que mi muerto, mi de ti. Pakke sepak mi prenda, querida, en que mi muerto, mi daad de ti. Vete conmigo al mal, al me Tekenen, vreten met mij, En dan ik tekenen, tekenen, tekenen, tekenen, tekenen, tekenen, tekenen, tekenen, tekenen, tekenen, tekenen, tekenen,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 La Glorieta, con Alonso. y Alonso. Y que bien se está en el mar cuando sopla el viento de levante. Y sobre todo si nos lo canta la Mari. Y también la Mare y la Mari de Chambao.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 Yo hiciera a avivarme la vela, ser el oleaje y ser el temporal, desarmar los cimientos cobarde y que caiga mi boca cuando va a cantar. Volar volar, como la arena con el viento de la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 Hay olas que rompen la arena, se llevan con ellas mi canto y mi pena, hay vientos que agitan mi pelo, me lo desordenan, me llenan de nervios, hay días que de tan puro, no me dejan verme la piel en la niebla, pero también hay lunas que en la noche negra, aluzclan valiente y mi canto despierta. Hoy quiero avivarme las velas, ser el oleaje y ser el temporal. Desarmar los pimientos cobardes que callan mi boca cuando va a cantar. Y volar. Como la arena con el viento del londes. Como mi pecho cuando lento lo arranqué.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 comparte mi locura por volar, y que comparte mi locura por volar, y que comparte mi locura por volar, y que comparte mi locura por volar. volar, volar. 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 con Rosmari Alonso y seguimos escuchando más voces femeninas la destacada cubana Omar Portuondo con Gaby Moreno cantando un bolero a la vida Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar: eres mi universo, amiga y felicidad. Más que nada, sabido, dar. Amaleces mi despertar Mis secretos los guardas también Mi aire, mi respiro Eres todo a la vez Vida Te traigo un bolero porque. Ik ben je geliefd en je niet en je lief. De que a veces cuesta entender Que no siempre va todo bien Tocas fondo y vuelves a empezar Hay que acomodarse A tu sabio Het is niet te traigo un bolero Porque me has querido y te quiero Vida es mía y de nadie Vida y tiempo y espacio Queda tanto por vivir Tenerte es is suerte. Dime, is het voor een Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar Alonso. Pues con este bolero a la vida de la gran Omara Portuando, eh, una cantante cubana, hemos querido comenzar la primera entrevista mirando hacia Cuba. ...que fue hogar de españoles hasta su pérdida en 1898... ...la vinculación literaria y cultural... ...ha sido desde siempre estrecha... ...y ha continuado hasta la actualidad... ...y por ello no es extraño que en Elche haya afincada ...una destacada comunidad cubana que siente... Con miedo y esperanza, lo que está ocurriendo en estos momentos con el despertar cubano. Saben ustedes que las manifestaciones de miles de cubanos, en su mayoría jóvenes y madres, reclamando libertad y mejores condiciones de vida a la dictadura de los castros, el pasado domingo llamó la atención del mundo. Los grupos afines al gobierno y la policía durante esta semana han tomado las calles para atajar esas protestas inéditas y se habla de fallecidos aunque no sabemos cuántos, aunque parece que poco a poco se está volviendo a la normalidad. La presencia policial en las calles continúa a pesar de ello. En Elche se ha convocado precisamente para mañana sábado una manifestación por la libertad de Cuba a las seis y media de la tarde. Y para hablar de ello, contamos con Mildrey Corrales, una de las eh, representantes de esa comunidad eh, cubana, afincada en Eche. Ella lleva ya 11 años viviendo aquí. Muy buenos días, Mildrey. Buenos días, Rosmarín. Bien, la convocatoria de mañana. Antes de hablar de la convocatoria, ¿ustedes están ya más tranquilos por eh, lo que se está o la información que les están llegando de Cuba, ¿realmente se va recobrando la normalidad poco a poco en la isla después de esas manifestaciones y protestas del pasado domingo? Bueno, ante todo, eh, mi agradecimiento en nombre de todos los cubanos que estamos aquí por la oportunidad que nos brindan para poder hacernos eco de lo que está pasando en la isla. No, no estamos tranquilos, estamos temerosos estamos eh, angustiados porque esta tranquilidad es una tranquilidad eh, muy muy efímera y pudiera decir que un poco está enmascarada por las medidas que unas medidas un poco absurdas que está que ha tomado el desgobierno que existe en la isla ahora mismo porque solamente está contentando al pueblo con un poco de comida que le está dando Y la represión continúa, continúa en las calles, continúa en las casas y continúa incluso hasta en los hospitales. El pueblo tiene mucho miedo. Eh, ¿Tiene miedo a esa represión? ¿Cómo es la represión? Ustedes saben si ha habido fallecidos, si hay desaparecidos si continúan los encarcelamientos. ¿Qué, ¿Qué noticias están recibiendo y de qué forma de sus compatriotas? Sí, desde el 11 de julio cuando empezó el estallido social, el día 12 cortaron el internet en la isla. El internet en la isla solamente lo tiene una compañía eh, que se llama Texa y nosotros y, e incluso la comunidad eh, en Miami, en la Florida, eh, intentamos eh, hacer que ellos se comunicaran por otra vía para que pudieran enviar todos los vídeos y todas las informaciones. Nosotros recibimos los vídeos a través de nuestros familiares, a través de nuestros amigos, cuando los cuelgan en, en Facebook y en diferentes redes sociales. Eh, sí si existen, actualmente hay 187 desaparecidos. El gobierno mm, dice que solamente hubo un muerto. Eh, no fue así. Hay alrededor de 30 muertos, incluyendo un bebé de 6 meses, niños de 10, de 10 años en adelante, uno de 10, otro de 13 eh, personas mayores, mujeres, y sí, sí continúan, tenemos vídeos donde se ve cómo entran por la fuerza a una casa y le disparan a un hombre delante de, de sus hijos y su mujer, sí, sí tenemos, tenemos los, las pruebas. ¿Qué van a hacer con esas pruebas? ¿Qué están haciendo? Bueno, estamos intentando eh, enviarla a todos los medios de comunicación posible para que, para que se conozca pero bueno, es un poco, un poco difícil. Hay mucha información y estamos intentando de que la, por lo menos las informaciones que tengamos que sean de una base bastante fiable. ¿Cómo es la comunidad cubana, en Eche Bueno, estamos en desarrollo. Realmente hay muchísimos cubanos aquí y queremos, queremos eh, juntarnos a partir de esto, de lo que está pasando. Queremos hacernos hacernos ver, hacernos conocer, eh, realmente somos, no sé qué te pudiera decir, ahora mismo somos eso, solamente un grupo de personas que está luchando porque se acabe la dictadura de una vez y por todas en Cuba, que haya una Cuba libre y ese es el sentir que nos mueve a todos. Ese es nuestro denominador común. ¿Y cuáles son sus vínculos en el Che? ¿Por qué están aquí? La mayoría eh, se han casado con ilicitanos e ilicitanas, eh, vienen por trabajo, están, eh, son médicos. Eh, ¿Cuál es eh, la radiografía, si me la puede decir, de los cubanos sí. que hay en el Che? Bueno, la mayoría de los cubanos que salimos de Cuba de manera general salimos por una necesidad, una necesidad de comida, de ropa y eh, por buscar un futuro mejor. Aquí en Elche hay muchos cubanos que sí, es, es muy variada, muchos están casados o casadas con ilicitanos o ilicitanas, en mi caso yo salí por, por trabajo, eh, hay, hay mucha variedad, eh, pero todos estamos integrados a la sociedad y... Y to pero todos llevamos por dentro el pedacito de querer volver a nuestra isla, a una Cuba libre eh, Mildrey, eh, ¿cómo se vive en Cuba antes del domingo? Antes de las protestas eh, que provocaron evidentemente que nos fijemos más en la situación de la isla caribeña en Cuba, en Cuba se vive con mucha necesidad, mucha hambre fundamentalmente El pueblo ante todo tiene hambre y tiene falta de libertad de expresión Nosotros, si, pone, si en Cuba, yo siempre digo nosotros porque yo me siento parte de ese pueblo. Si ponemos una canción, si se pone una canción, por ejemplo, la canción Patria y Vida, que ha, ha, ha destapado el, el, el, el rebel del mambí que llevamos dentro, eh, las personas que ponen esa canción en Cuba van detenidas. Eh, en Cuba un niño hasta los siete años no tiene, solamente tiene derecho a la leche hasta los siete años. Eh, las personas hacen colas inmensas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, por ejemplo, mi madre, para solamente eh, recibir un paquete de paracetamol. En Cuba se vive con mucha necesidad, la gente tiene hambre, hay miseria, y nosotros lo vemos, y nosotros somos, viven de la necesidad que tenemos nosotros, eh, perdón, viven de, la, de, de, de las migajas de lo que le podemos ayudar nosotros los exiliados. ¿Por qué se ha llegado a esa situación en Cuba? ...porque no queremos el, el gobierno que existe... ...no lo queremos si eh, una vez que el pueblo tiene hambre... No, no, le pregunto a sí. Milre... ...por qué piensan ustedes que el pueblo cubano pasa hambre... Eh, el, ...el régimen dice o se escuda, o se escuda en que eh, todo es culpa... ...de Estados Unidos por el bloqueo... No, Estados Unidos tiene un embargo... ...que eh, no es más nada que la, un embargo comercial... Y el bloqueo real que existe es, es un bloqueo interno, porque el gobierno desde la época de Fidel Castro, se, todas las, las riquezas del país han ido a parar a dos o tres. El pueblo solamente ha recibido lo que eh, Fidel Castro, Raúl Castro y en este caso Díaz Canel han querido darle. Eso, nosotros estamos eh, así por eso, por esos dictadores. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Ustedes consideran si mañana van a salir a la calle es porque consideran que Cuba está bajo eh, una dictadura eh, igual de sangrienta que cualquier otra de las dictaduras que vemos en África? Sí, nosotros estamos convencidos de que en Cuba hay una dictadura y por eso es que, que, estamos, que vamos a manifestarnos y por eso es que estamos pidiendo el cese de, de, de esa dictadura y exigimos democracia. Y decidimos un cambio de sistema ya. El cambio de sistema tiene que ser ya. ¿Cómo va a ser la movilización? ¿Es la primera que convocan ustedes, la de mañana? Es la primera, sí. Es la primera. ¿Cómo, cómo va a ser? Eh, ¿Van a llevar cuidado? Porque esa es otra de las preguntas que tenía pensada. ¿Cómo... ...porque a las protestas de, del despertar cubano... ...también se añade la situación de la pandemia... ...aquí vamos mal porque los contagios se han disparado... ...pero en Cuba cómo está la pandemia... ...¿lo saben ustedes? Sí, sí lo sabemos... ...en Cuba hay muchísimos casos de, de COVID... ...están muriendo muchísimas personas... ...porque falta medicina... Eh, ...las personas o salen, a o salen a comprar comida... ...o se quedan en su casa sin comer... ...entonces... Mm, eh, hay muchísimos casos, no hay medicinas y no hay atención para ellos. Allí no se pueden, allí las medidas de seguridad no se pueden, no se pueden, eh, o sea, no se pueden aplicar. ¿Y cómo se entiende eso? Porque en Cuba eh, salió una de las vacunas contra la COVID. Sí, eh, tienen cuatro candidatos vacunales, pero. Mm, ahí, o sea, eh, tienen cuatro candidatos vacunales, están vacunando a las personas, pero eh, nadie cree que esta vacuna sea efectiva. Todavía, todavía no lo podemos, no lo podemos asegurar a ciencia cierta porque ha, empe, ha empezado la vacunación hace dos mes, un mes o algo así, aproximadamente. Mm. Mildre, ¿y la manifestación de mañana? Cómo se va a, ¿Por dónde va a discurrir? Eh, ¿Cómo han quedado sí. ustedes? ¿Cuál es la organización de esta, sí. de esta protesta? El punto de encuentro será frente a las jesuitinas y vamos a manifestarnos desde ahí por la, eh, por la calle peatonal de la Corredora hasta la plaza de Baix, donde vamos a exigir todo lo, todas las, las medidas y todas las, las necesidades que tenemos los cubanos, Y, y allí todo el que quiera hablar y todo el que quiera sumarse puede hacerlo. Esta es la primera de las movilizaciones que convocan. ¿Habrá más? Es la primera. Sí, yo creo que estoy casi segura que habrá más porque nosotros ya Cuba se despertó y nosotros tenemos que apoyarlos desde aquí para eso, para exigir el fin de la dictadura Y, y le vamos. una de las cosas que queremos pedir es que el gobierno de España reconozca que en Cuba hay una dictadura, que lo reconozcan porque Cuba y España tienen lazos eh, de muchos siglos y nosotros necesitamos el apoyo de toda la comunidad internacional y fundamentalmente de España. Desde luego que estamos vinculados literariamente a Cuba eh, y un ejemplo de ello es… Eh, el premio Cervantes que otorgamos en 1992 a una de sus poetisas más destacadas. Mildrey, usted estudió sí. a Dulce María Loinaz. Eh, ella eh, pues no se llevaba muy bien con Fidel Castro. Eh, ¿Ustedes la estudiaron en, en el colegio o en el instituto? Sí, nosotros eh, tenemos algunas pinceladas acerca de Dulce María Loinaz Muñoz que fue una, una poetisa que, que nació en La Habana y, y no, no estaba muy de acuerdo con el régimen dictatorial cubano. Eso es lo único que han aprendido, ¿no?, de ella, allí en Cuba. No, nosotros también eh, conocemos algo sobre su poesía, eh, sobre, sobre su vida, pero bueno, en Cuba enseñan lo que ellos quieren que tú aprendas, bueno. no lo que realmente es. ...pues hoy vamos a rendir homenaje a su isla... ...a la isla de, de Cuba... ...esa que fue hogar de los españoles... ...hasta esa revolución... ...realmente ustedes llevan, llevan la rebeldía en la sangre... Eh, Mildred pues sí. Corrales... ...espero que esta revolución... ...este despertar cubano... ...termine con lo que ustedes están pidiendo... ...y con lo que más quería Dulce María Loinat, ...libertad... ...así mismo es... ...eso es lo que exigimos la libertad plena para Cuba, el fin de la dictadura y el cese de las represiones, entre otras cosas. Muchísimas gracias. Pues con sus reivindicaciones terminamos. Gracias. A usted. <risa> No nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo Lloramos mi pueblo y siento yo su voz Tu 5-9, yo doble dos 60 años, trancada abdominal Mambo ah, del platillo a los quinientos de la Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos y la gente anda deprisa Cambiando a Che Guevara llama a tipo la divisa Todo ha cambiado, que no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un baradero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se le fueron. Ya se acabó. Tu cinco nueve, yo doble dos. Ya se acabó. 60 años, yo doble dos. Ya se acabó. Tu cinco nueve, yo doble Ya se acabó. 60 años, yo doble dos. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabra que aún son nada. No más mentira. El piden pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Ik ben Y vivimos con la incertidumbre del pasado plantado. Con amigos puestos, listos pa' morirnos. Pisamos la bandera todavía. La represión del régimen andía. Ana Ramos firme con su poesía, Omar mano arriba dando dándonos aliento de vida, cumplieron nuestra apuesta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa. Acuerdo, la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, saca acabó el enigma, que esa tu revolución maligna, soy conquistada y aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando. En hey. dan ya Se Ja, ah, 60 años, pero ya don, no. Mira. Se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 puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 35 35 Este verano volvemos a viajar. Y qué mejor momento para presumir de Peyo, porque en Peyo Grupo Marcos rompemos los precios de nuestro stock. Consigue una de las unidades limitadas del 208, 2008, 3008, 5008 y Rifter con entrega inmediata y financiación especial. Solo los días 14, 15 y 16 de julio. Pide tu cita a través de nuestra web peyogrupomarcos.com o ven a Peyo Grupo Marcos en Elche. 101.4 tele Elche Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues después de escuchar esa canción Patria y Vida que es censurada en Cuba y que eh, como acaba de pues, eh, decir Mildred Corrales una de las representantes de la comunidad cubana eh, en esta ciudad, en Elche es una de las canciones que a, a quien la escucha pues... Eh, puede enfrentarse a la represión y a la prisión, una barbaridad, en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, y cuando estamos hablando de libertad y de derechos democráticos en este país, no podemos mirar a otro lado cuando vemos cómo los cubanos que han salido de esa isla están mirando con mucha preocupación y con mucha esperanza también lo que está ocurriendo con las manifestaciones eh, que se produjeron el pasado domingo en la isla. Pues bien, con ese telón de fondo hemos querido bucear en lo que fue hogar de muchos españoles en esa isla caribeña que perdimos en 1898 y uno de los generales libertadores de la guerra de la independencia ...pues, eh, dio al, pues eh, tuvo, como, como, tuvo cuatro hijos... ...y uno de esos hijos fue Dulce María Loinaz... ...el general libertador Enrique Loinaz del Castillo... ...fue padre de una de las poetisas más destacadas de América... ...y también de la lengua española... ...recibió aquí en España en 1992 el Premio Cervantes. Hablamos de Dulce María Loinaz. Y para acercarnos a su poesía tenemos como cada viernes en este Rincón de la Cultura a Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días. De nuevo vamos a fijarnos en Cuba y vamos a descubrir a Dulce María Loinaz. Que, por cierto, fue España quien la descubrió. Acaba Mildrey Corrales, esta representante de la comunidad cubana, acaba de decirnos que apenas estudia en los libros de texto de la isla caribeña porque ella no fue partidaria de el, la dictadura de Castro, de Fidel Castro. Lo vio, lo vio y ella misma no quiso salir de la isla de Cuba, no quiso emprender el camino del exilio, pero sí eh, se enclaustró en vida en su pequeño jardín, en su casa de La Habana, donde antes de la Revolución Cubana de Fidel Castro pues, eh, fue centro de cultura para muchos literatos españoles. Dulce María Loina, si quieres, ella nació en 1902, fue la mayor de cuatro hermanos, hemos dicho de dónde le vino un carácter enérgico y valiente, Le plantó cara al régimen a través de su poesía y también de su actitud de no abandonar la isla. Pero es cierto que no podía salir de su casa. Ella estudió Derecho y ejerció como abogada en Asuntos Familiares hasta 1961. Fíjate, ni siquiera pudo seguir ejerciendo el Derecho una vez que Fidel Castro eh, subió al poder en 1959. Antonio, esta es la vida, así a grandes pinceladas de Dulce María Loinaz, la gran dama, dicen, de América, hija de una familia muy acomodada, muy rica, y por tanto ella y sus hermanos recibieron una instrucción exquisita. Fueron muy cultos y de hecho no es una coincidencia que los cuatro hermanos fueran poetas. Hay una fundación que ella misma creó, que es la fundación de los hermanos Loinaz en Cuba que supongo que continuará, pero a ella nadie la descubrió en Cuba. Su, solo pudo publicar su primer libro, en 1938 aproximadamente, en su isla, y todos los demás, ensayos, poemarios y su única novela, El jardín, se publicó aquí en España gracias a la pasión que sintió por su poesía Manuel Aguilar, el director o el empresario de editorial. Aguilar, por lo que aquí en España fue donde se descubrió a esta gran poeta, que es muy. Su obra se asemeja mucho a la de Antonio Machado, muy sencilla pero muy profunda. Tú has tenido tiempo de leer su obra, Antonio. Sí, hay un poco de todo. Eh, eh, tendremos un par de muestras para poder calibrarla y también disfrutarla. Y, y en torno a esto, que. Qué duras que son las dictaduras, ¿no? Eh, tienen, fíjate tú, lo que voy a decir, hay una parte que podríamos decir buena porque sacan tantas cosas del corazón, es tan injusta que no hay posibilidad de que se callen las voces ni las almas y sacan todo eso, ¿no? Como ocurrió aquí con nuestra dictadura, allí pues descubrimos que ocurre lo mismo con aquellos que tienen que estar callados, escondidos y apartados. Y hay una manera de hacerlo que es coger un papel y un lápiz y poder decirlo. ...por lo menos para sobrevivir... ...que tu alma pueda sobrevivir. Dulce María Loinaz... ...evidentemente fue una apasionada... De, ...de la libertad... ...hay anécdotas que podemos contar de ella... ...ella creció en un ambiente muy cultivado... ...sus padres cuidaron muy mucho... ...de que sus hijos no salieran al mundo exterior... ...con lo que iban profesores a, a casa con lo que imagínate la educación tan exquisita que tuvieron los cuatro hermanos. Su madre era una apasionada de la música, los cuatro hermanos eran músicos, tocaban el piano, el violín, pero ella misma lo cuenta en alguna de sus entrevistas. Dice que gracias a un episodio eh, eh, pues, luctuoso tuvieron que guardar luto durante un año porque en, a principios del siglo XX así era en Cuba el luto. Y claro, no pudieron tocar ningún instrumento musical. ¿Y sabes dónde se refugiaron los cuatro hermanos? En la poesía. Y de ahí les viene a los cuatro hermanos ese talento de la prosa poética, de la lírica española. Ella, de, con los 15 años, ya publicó sus primeros poemas, que por cierto son de los pocos que ha publicado el régimen de Castro. Eh, que los primeros poemas. Fíjate el daño que pueden hacer a una gran poetisa. Cuando eh, con 15 años publica unos poemas que pues, no dejan de ser ñoños comparado con la riqueza de su obra al final de, o en la edad adulta, en el despertar de cualquier literato. Lo que puede hacer eh, las dictaduras también con, con el honor o la fama de, de los grandes eh, escritores que no son pues, cercanos a ese régimen. Eh, ...Dulce María Loinat dice que le gustaba también mucho los animales... ...nunca tuvo hijos, se casó, ahora te contaré por qué, claro, su amor... ...ella se casó con un español, su segundo marido fue un periodista canario... ...de Tenerife, Pablo Álvarez de las Cañas, que él sí tuvo que exiliarse... ...pero ella no abandonó Cuba, y ese amor que tuvo eh, por el canario... Se refleja en muchos de sus poemas. ella El amor es una constante, al igual que el agua, al igual que la nostalgia, la melancolía o la muerte. Es una constante de su obra eh, poética. Y la luna de miel la pasaron en España. Ella siempre estuvo muy vinculada a este país, a España. Siempre ella misma lo define como un viaje de ida y vuelta. Es España quien la descubrió y es aquí en España donde se le entregó el máximo galardón. Fue premiada, evidentemente, en Cuba. También recibió algunos premios. En España, muchos más. Y el, el, el máximo galardón que se otorgan las letras españolas, el premio Cervantes, pues lo consiguió ya con 91 años. Que vino, a pesar de su mal estado de salud, vino a, a España a recoger el premio de manos del rey Juan Carlos. Pero qué bien esos reconocimientos, aunque sea a bueno, esas edades. Pues ella decía que le gustaban mucho los animales, perros, gatos y sobre todo los pájaros. Pero nunca tuvo un pájaro en su casa porque no podía ver eh, a, a los pájaros enjaulados. Claro. Esas, con esa metáfora ya, eh, ella misma dice la pasión que siente por la libertad. Por supuesto. Eh, esas son algunas de las anécdotas de esta poetisa que, que murió en 1997 y que dejó tras de sí un, pues, una prosa literaria y poética formidable y una poesía brillante, cercana, sencilla y profunda. Ella misma decía que admiraba a Juan Ramón Jiménez y en la visitaba en la isla ella misma también decía que admiraba eh, a muchos Alejo Carpentier eh, y sobre todo a Becker, le encantaba Becker. Sus primeros poemas hacen referencia evidentemente a los poetas españoles, a los grandes poetas españoles. Tengo por aquí un poema que habla sobre el amor y la verdad es que te hace y te da una idea extraordinaria. Es bello, es sencillo, te das cuenta o puedes pensar en ese instante en su jardín, encerrada, apartada, interiorizando y buscando eh, piedras para ir pasando en ese camino, o ir cruzando esos ríos, esas cascadas que se va encontrando ahí en la vida en Cuba, ¿no? Y es realmente entrañable. Pues vamos, ¿Vamos a escucharlo, a sí. Evidentemente habla del amor. Amores. Amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa. Amar la luz del alba y la de las estrellas que se abren y de las sonrisas que se alargan. Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas dulces. Amar lo amable no es amor. Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día. Es ponerse de sol vivo en el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz, aprisionada por su tierra, vencida por su misma tierra. Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla. Amor es ser camino y ser escala. Amor es este amar lo que nos duele, lo que nos sangra bien adentro. Es entrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen, la esperanza de la estrella. Amor es amar desde la raíz negra. Amar es perdonar. Y lo que es más que perdonar, es comprender. Amor es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz, Y morir. Y resucitar. Amor es resucitar. Lo dicho, sencilla y profunda esa poesía. Eh... Yo estoy convencido que hay muchos versos por aquí en medio que a las dictaduras no les gusta. <risa> hay, hay un poema también muy emblemático de ella que resumen también lo que sintió por Cuba, ella no abandonó esa isla, hemos dicho que cuando Castro sube al poder, ella se enclaustra en su palacete de La Habana, donde el agua de, de un río cercano hasta llegaba a su jardín, de ahí esa novela, su única novela, El jardín preciosa, Por cierto, ella fue muy, muy conocida gracias a la editorial Aguilar en la década de los finales del 40-50 en España y en todas las librerías hubo un tiempo en que aparecían sus fotografías y claro, todos los poemarios que editaba Aguilar. Eh, incluso llegó a tener casa en una de las principales calles de Madrid. Ella venía mucho a Madrid. También le gustaba, eh, bueno, escribió el Rosario de la Reina dedicado a Isabel la Católica, el, por el que obtuvo un premio, gracias a que se publicó, porque ella era también periodista, ella publicaba mucho en la prensa cubana, eh, principios del siglo, del siglo XX. También le gustaba mucho Italia y Egipto. Hay un poema que escribió a, al rey Tutankamén, eh, porque decía que es, Egipto le había impresionado su belleza en uno de los viajes. España era su espíritu. Pero Cuba era su patria Se enclaustró en el palacete Y hay una anécdota Porque los españoles, sus amigos en España Cuando ella ya dice Que fue una mujer que pasó la noche Y que se encerró en su isla Todos pensaban que había fallecido Dulce María Loinaz Y sabes cómo apareció ella Lo que public... Porque ya dejó de publicar no Dejó de escribir Pero de publicar mejor Porque ella nunca dejó de escribir eh, Pero publicó Un, tuvo que publicar porque la hicieron salir de su exilio en la década de los 80 y fue eh, la hija de Rafael Alberti, que publicó un, una anécdota, un escrito en un periódico de este país, diciendo, poco más o menos porque eh, a Dulce María Loina siempre todos los periodistas le preguntaban por su relación con Federico García Lorca, porque nunca fue buena. Uh -huh. Pero Lorca iba mucho a su casa de La Habana, pero porque tenía amistad con uno de sus hermanos, al que le regaló un manuscrito inédito de Lorca. Y el hermano eh, de Dulce María no estaba bien, con lo que en uno de sus arrebatos quemó la casa y entre los objetos personales pues, desapareció el manuscrito de Lorca. Y eso es lo que publica la hija de Alberti. Pero parece que con la intención de decir que, como no se llevaba tan bien con Dulce María, pues eh, el manuscrito desapareció con cierta intencionalidad. Claro, tuvo que salir para decir al mundo, o en España, para decir que ella no quemó el manuscrito de Federico. Y que García no tenía nada que ver. Sí. Eh, eh, así, así salió un poco. De, no. y, y, y pudieron darse cuenta de que todavía seguía viva con lo que intentaron con el premio que le dieron por lo del Rosario de la Reina, estuvo a punto de venir a España, pero su, su enfermedad, su debilidad, su estado... Sus no, años ya. No le permitía volver. Pero fíjate, es lo que dicen, la energía que tenía esta mujer con 91 años tuvo fuerza suficiente para venir a España e incluso para bromear. Tenía hasta sentido del humor, porque se cuentan Uf. anécdotas que en 1993 vino para recoger el premio Cervantes que un año antes le habían dado. Eh, claro, ella lo, lo atesoraba y fue una inmensa alegría. Ella siempre ha dicho que de su vida tan amarga, porque fue amarga, imagínate cómo vivió, las mayores alegrías se las dio España. Su amor, un uh -huh. español, y el mayor galardón para una persona, un escritor es el premio Cervantes de las letras españolas. Con lo que eh, buscó toda la fuerza del mundo para venir a España. Eh, La organización del premio Cervantes quiso hospedarla en una residencia de estudiantes pero ella era una gran dama y se negó por completo y pidió el Ritz que la hospedaran en el Hotel Ritz porque ella cuando venía a España se hospedaba e incluso alquilaba una planta entera, tenía mucho dinero pero el Ritz estaba completo cuando ella llegó para recibir el premio Cervantes con lo que se fue a otro hotel al Wellington eh, sus amigos cuentan que todo el hotel estaba lleno de flores, de regalos y hasta recibió eh, ella cuenta que dijo, y a qué no sabes esa caja de bombones, ¿quién me la ha regalado? Dijeron, ¿quién? El comandante refiriéndose a Fidel Castro. Ajá. Y ella dijo pero no están envenenados. <risa> o sea, en que con 91 años sí, sí. llegó incluso a bromear sobre el eh, en Fidel esa Castro, anécdota sí, del, sí. del premio Cervantes. Esa era Dulce María Loinaz y su jardín era su casa, su patria, su vida. Vamos ¿Va? a dar un paso por el jardín. Venga. Este río de nombre musical llega a mi corazón por un camino de arterias tibias y temblor de diástoles. Él no tiene horizontes de Amazonas ni misterio de nilos, pero acaso ninguno le mejore el cielo limpio ni la figura de su pie y su talle. Suelto en la tierra azul, con las estrellas pastando en los postreros de la noche. ¡Qué verde luz de los cocuyos siende y qué ondular de los cañaverales. O bajo el sol pulposo de la siesta, amodorrado entre los juncos gráciles, se lame los jacintos de la orilla y se cuaja en almíbares de oro. Un vuelo de sinsontes encendidos, la traza, el dulce nombre de almendrales, su color entre pálido y moreno, color de las mujeres tropicales, su rumbo entre ligero y entre lánguido, rumbo de libre pájaro en el aire, Le bebe al campo el sol de madrugada. Le ciñe a la ciudad brazo de amante. Cómo se yergue en la espiral de vientos del cubano ciclón. Cómo se dobla bajo la curva de los puentes grandes. Yo no diré qué mano me lo arranca. Ni de qué piedra de mi pecho nace. Yo no diré que sea el más hermoso. Pero es mi río mi país, mi sangre. Pues con la poesía de Dulce María Loinaz, con esa descripción, con su jardín, con tantas metáforas y simbología mm. de la libertad, el amor, la vida y, ¿por qué no?, también la noche, porque siempre llega... Ponemos el punto final a este rincón de la cultura. Antonio, volvemos el viernes que ¿Estaremos viene. Estaremos aquí. Pero terminamos con una canción, porque evidentemente poesías tan bellas también se han trovado y se han musicado. Continuamente. Y lo han hecho muchos, muchos cantantes como Pablo Milanés, muchos cantantes cubanos, Silvio Rodríguez supongo que también la ha tenido presente... Y nosotros hemos encontrado en el repertorio de Mauri Pérez, que también es compositor, poeta, guitarrista y cantante y fundador del movimiento de la Nueva Trova, uno de sus versos que también es muy conocido de Dulce María. Ese que empieza diciendo, si me quieres, quiéreme entero. Sí, Si me quieres, quiéreme entero, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negro, y blanco, y gris, verde, y rubio, y moreno. Quéreme día, quiéreme noche. Y madrugada en la ventana, bieden. Si me quieres, no me recortes, quiéreme todo. O oh, no me quieras. Si me quieres, quiere me No por zonas de luz o sombra Si me quieres, quiere me negro, y blanco y gris, verde, y rubio y moreno, quiere me in quiere me noche. Die madrugada en la ventana bieden, si me quieres, no me recortes, quiéreme toch, oh no, oh no, me quieras. Oh no. me 101.4 tele -Elch, Radio Marca La Glorieta con y Alonso Hemos llegado a las 10 en punto de la mañana aquí damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de ahora ...por la señal de Teledit... ...tenemos 24,5 grados de temperatura... ...y este programa comenzó a las 9 de la mañana... ...dedicado a la Virgen del Carmen... ...hoy es eh, la festividad del Carmen... ...y hemos continuado también dedicándolo... ...a la comunidad cubana que reside en Elche ...por su preocupación, pero también por su esperanza... ...por conseguir cambiar las cosas en esa isla caribeña... ...pues que todavía sigue con eh, la represión de una dictadura, la dictadura de los castos. Precisamente esa comunidad eh, cubana ilicitana ha convocado para mañana sábado por la tarde a las seis y media una manifestación que irá desde Jesús hasta la plaza de Bay para reclamar la libertad, para reclamar una Cuba libre. Hemos hablado en el Rincón de la Cultura, precisamente, de una de las poetisas más destacadas de Cuba, Dulce María Loinaz, que siempre se mantuvo en contra del régimen eh, de Castro. Y su poesía fue premiada aquí en España, la descubrimos aquí en España, y la premiamos con el máximo galardón de las letras españolas, con el premio Cervantes en 1992. Y ahora en esta segunda hora del programa vamos a hablar de paleontología y lo vamos a hacer con la directora de uno de los museos eh, pues, más importantes y destacados de la comunidad valenciana por el trabajo que realizan, pero sobre todo por las investigaciones que llevan a cabo y que siguen descubriendo todo lo que fue nuestro territorio en época jurásica. Nos perdemos cuando decimos que el jurásico tiene no sé cuántos millones de años y también nos perdemos cuando tenemos que pues hablar de todas las actividades que han realizado en 2021. No sé cómo han cogido el 2021, supongo que con muchas ganas después de un 2020 donde la actividad se cerró y para hablar del MUPE tenemos a su directora aquí en los estudios de TELELCH Radio Marca que también es colaboradora del programa Entre Amigos, ella es Ainara eh, Averasturi Muy buenas eh, Muy buenos días Ainara me había atascado con tu apellido no, no sabía si podía al final decirlo pero sí Averasturi, perfectamente buenos días Muy buenos días Ainara Bien, eh, 2021, uh -huh. la lista es inmensa de todas las actividades que habéis hecho. Pues habéis sido pues, lo último, lo último que recuerde. Uh -huh. Habéis participado en una iniciativa internacional para dar vida en redes sociales a las actividades que lleváis a cabo en el museo. Sobre todo para visibilizar, porque sí. vida le dais. Uh -huh. Habéis participado también en una iniciativa para promocionar el comercio local. Eh, habéis ido a las escuelas y en concreto habéis llevado un proyecto al colegio Miguel de Cervantes. Así es. Y también habéis recibido a investigadores de Murcia y Cartagena uh -huh. que están eh, trabajando para poder reconstruir una flora y una vegetación de 66 millones de años de antigüedad. Sí. en nuestro territorio. Uh -huh. ¿Qué más habéis hecho, Ainara? Bueno, estamos ahí y sobre todo, bueno, daros las gracias por, por dar alta voz a, al museo y la verdad que el 2021, cuando nos planteamos ese cronograma de, de actividades, pues veníamos de un 2020 en la que había actividades pues, que habíamos cesado y que también estaban de alguna manera un poquito eh, minimizadas durante este año, pero que había que hacer actividades y nos teníamos que reinventar. Eh, hay que reinventarse... Y siempre con esa línea que siempre trabajamos en el museo con esas tres facetas fundamentales, que es la investigación, la conservación y la divulgación, y a la que comentabas, pues empezamos el año con, con visitas de investigadores, porque al final el museo es depositario de colecciones excepcionales, ya no solo del término municipal de Elche sino de la provincia y a nivel nacional, con lo cual eso permite que investigadores de otras comunidades o, o, de, esta, o de la provincia pues acerquen a, a conocer esas colecciones e investiguen sobre ellas, ¿no? Pues vamos con eso. ¿Vosotros qué podéis aportar en la reconstrucción de la flora y vegetación? Porque, fíjate, nunca me había parado a pensar que ¿Sí? las hojas también se fosilizan, son sí, fósiles. Sí. Eh, siempre había pensado que teníais animales jurásicos, pero tenéis también vegetación jurásica. Sí, claro, siempre pensamos, cuando pensamos en el registro fósil, lo primero que pensamos No nos vamos a engañar, son dinosaurios, ¿no? Claro. Pero el registro fósil realmente es muy inmenso y tenemos que contar pues, con todos los seres vivos que han vivido a lo largo de los millones de la vida en la Tierra en la que pueden llegar a conservarse. La verdad es que un animal, una planta, puedan llegar hasta nuestros días convertidos en fósiles, la verdad es que se tienen que dar unas condiciones excepcionales. Y tenemos que tener en cuenta que no todo ser vivo que haya ha vivido en el pasado llega a fosilizar. Tenemos una ínfima parte. Pero a través de esas pequeñas, esas pequeñas piezas somos capaces de reconstruir el ambiente. En este caso, los animales nos pueden dar muchísima información acerca de qué tipo de animales existían. La geología en su, en su conjunto nos puede ayudar a entender el ambiente de sedimentación. Pero también si encontramos vegetación, pues nos ayuda a eh, recrear, a reconstruir cómo era ese paisaje. ¿Qué árboles había? Eh, incluso podemos eh, identificar temas de temperaturas, humedades, en función de, de la vegetación que se puede llegar a, a encontrar. Claro. Entonces, por ejemplo. Y cambios climáticos. Y los cambios climáticos. Ahora que está muy de moda todo esto, el tema del cambio climático, la historia de la vida en la Tierra nos ha enseñado muchísimas cosas uh -huh. y en las rocas encontramos muchas veces la clave de ese, de ese cambio climático. Y que nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo ahora y muchas veces pensar en qué es lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Eh, yo sé que la última vez que te entrevisté, que fue el año pasado, el verano pasado, eh, me hiciste una radiografía de los animales que, uh -huh. que podían eh, poblar nuestro territorio. Se me quedó lo de los tigres de diente de sable. Uh -huh, sí, así es. Pero ahora me encantaría que me hicieras la radiografía de la vegetación. Es verdad que tuvimos bosques, en el Jurásico tuvimos bosques. Bueno, la verdad que si nos, nos retraemos, no, ni no en solo Jurásico, sino nos vamos un poquito más... Bueno, al, 66 al millones de años. Al como. Incluso al Triásico, hace muchísimos millones de años, el clima, las rocas nos han comentado y nos enseñan que ha cambiado muchísimo. Hemos pasado de una vegetación en el Triásico totalmente desértica. O sea, luego, hemos sido desierto. Hemos pasado luego bosques inmensos, impresionantes. Por ejemplo, cuando hablamos del carbón, a nivel nacional, las cuencas de, de carbón del norte, pues en aquel momento eran bosques eh, muy diferentes, voy a decir a lo que pensamos hoy en día, de árboles, Eso. sino que eran arbustos, eran helechos arborescentes, impresionantes, que gracias a, a su conservación pues hoy tenemos las cuencas de, de carbón. O sea, no tenemos troncos, son arbustos. Son, la verdad que son, son estilo de troncos, pero no son árboles en sí, son a, a, arbustos con porte arborescente. Son muy grandes, han tenido esa capacidad de crecer mucho y los troncos como tales no son de árboles, son de, de arbustos y son impresionantes. Ahora los helechos estamos más acostumbrados en verlos en paisajes más, más húmedos, pero son helechos claro. pequeñitos relativamente, pero aquí estamos hablando de grandes de portes gigantes. Sí, sí, sí, y Por ejemplo, en la sala de, en, del Paleozoico del Museo tenemos una exposición dedicada a cómo era esa flora de, del carbonífero. Pero si nos acercamos un poquito más cerca, vamos a llevarnos sí, cerca, al, tiempo, cerca. al tiempo más claro. Vale, vale. Es, <risa> Habla de millones de años. También es cierto, cuando hablamos de cerca. Claro, yo siempre digo y siempre lo repito que la Tierra tiene 4.600 millones de años, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hace 8 millones de años, pues para los geólogos es relativamente cerca. Entonces, si hablamos de, de botánica y de restos botánicos más cercanos, por ejemplo en Guardamar, aquí a escasos eh, kilómetros, tenemos piñas. Hay piñas fósiles de, de pinos y que son eh, los registros eh, más al sur de toda Europa que se han conservado de un pino concreto que es el pino canariense. Que es el que tenemos, el más abundante, Aquí el que no. no da piñones. Ah, no, ese no es. Ese no es el que tenemos. Ah, es eh, el, eh, existen unas pequeñas eh, poblaciones en, en Canarias, pero ah. no es un pino que actualmente exista. Son unas piñas bastante importantes, son grandes, y solo tenemos el molde. Es decir, cuando tenemos una piña, pensemos en una piña, se cae de, del pino y se entierra. Entonces, cuando se entierra, va a dejar un molde, como mm, si cogiéramos una plastilina. Yeah. Es Vamos, lo único que tenéis. Solo tenemos el molde. La huella que dejó la piña cuando cayó. Eso es. Ah. Pero todo, tenemos todo en su conjunto. Lo que hemos hecho ha sido en su interior poner látex y diferentes productos de tal manera que hemos conseguido cómo era el aspecto original de esa pilla. ¿Y cómo era? Pues la verdad es que es muy parecida. Sí. A la que, si caía encima de la cabeza de un humano un neardental o... No, no, había, no, no, estaba. No, no existía. El, el ser, el ser bueno, humano todavía no existía. Bueno, eh, no sabemos cuántas variedades de seres humanos han existido en el, en el jurásico. No tenemos a nadie, a ningún antepasado. No, en esa línea... A de ninguno, de, nada. En esa línea del Que tiempo... todavía no haya salido. No, es inviable. Es inviable. inviable sí, a día de hoy es inviable, sí. Con, esos pi con esas piñas, menudas piñotes que podían es, caernos. Sí, la verdad es que las piñas que tenemos en el museo son bastante grandes y un poquito de daño iban a hacer, pero... El registro fósil y el ser humano realmente estamos hablando de los últimos 3 millones de años. ¿no? En el jurásico que comentabas nos vamos a más de 160 millones de años. Y es lo que habéis podido reconstruir. En más de 160 millones de años habéis podido reconstruir una piña. La piña es más reciente. Ah, vale. La piña, la piña es más reciente, pero también eh, hay piñas de, del jurásico. Hay piñas, hay yacimientos excepcionales. En este caso nos tenemos que ir... Vamos a viajar. Nos uh -huh. vamos a, ir a otro continente y nos vamos a ir a Argentina. En Argentina hay unos yacimientos excepcionales de, de piñas. Tenemos también en, en el museo en los que se han hecho cortes y antes comentabas los piñones. Uh -huh. Pues en estas piñas se conservan los piñones. Hemos hecho un corte y se ve perfectamente Como ahora es sílice, es fundamentalmente cuarzo, podemos ahí ver perfectamente dispuestos los piñones. Qué barbaridad. Y de las piñas encontradas o de los restos encontrados, ¿habéis eh, descubierto quién? Porque sois, sois eh, vamos, eh, increíbles. Seguro que estaréis ahora viendo qué animal era el que se comía los piñones de la piña, seguro. Vamos, o que... Eh, por los bocados que habrán, los mordiscos que habrán dejado. O, o, o las huellas que habrán dejado. Hay, hay especialistas que se dedican a lo que es a ver las marcas de depredación dejadas en las hojas o las piñas. Es bastante habitual en el registro fósil en ocasiones, nos dan sorpresas y las hojas están, están comidas, presentan marcas de depredación. Pero puede ser de un gusano o de una ardilla. Muchas veces, claro, no es sé, de un no pájaro. Sé. Es muy difícil. Si hoy en día cuando vamos al campo vemos una hoja o cualquier... En resto botánico depredado a veces es difícil no encontrar al productor. Así que cuando nos vamos a millones de años mm. es bastante complejo. Pero hay equipos que están investigando eso. Eh, me interesa, has focalizado en la piña, pero seguro que aquí bosques de helechos, dice que, que tuvimos aquí en... Aquí en, la, en este territorio no. no ¿qué, te, ¿Qué teníamos Nada, más aquí? teníamos en el norte, pero... Por, por los investigadores pero, murcianos y de si, Cartagena que llegaron. Si volvemos a, a esta época y mm. al entorno, tenemos restos de ámbar. Muy cerquita. Eso, claro, eso, el ámbar es la, res, es la resina de res, pino. Es la resina fósil. Y muy cerquita de aquí, en Gijona, tenemos los restos de ámbar, uno de los restos de ámbar más antiguo de toda Europa. Ahora mismo está en, en proceso de investigación por parte de un equipo de, del museo y... Eh, de momento no se han identificado insectos en su interior <risa> no se han identificado insectos en su interior pero si hubiesen insectos en su interior ¿es verdad que se puede coger el ADN de ese insecto y clonarlo? no sé si es fácil, las películas nos lo ponen ya, muy, muy, muy sencillo las películas también eh, llevan eh, a los investigadores a, a idear ¿no? sí, o muchas veces al revés ¿no? son eh, las investigaciones al final las que nutren eh, a esa ah, parte de, del cine y claro eh, encontrar ADN en un ámbar, por ejemplo, del triásico, es una molécula que se desintegra bastante fácil, entonces es bastante complejo. Y luego la otra posibilidad, ¿no? que tengamos todo perfectamente, tengamos la cadena de ADN, tengamos todo en un insecto que haya picado, ¿no? si estamos pensando en eso, que haya picado a un reptil, es bastante complejo. Ya, yeah. eh, en total, muy complejo. Nos quedamos con la película. <risa> Pero... La película nos dice unas cosas y el registro fósil aquí en la provincia pues, nos dice que tenemos los restos de ámbar más antiguo. Tienen los restos que ahora se están investigando tienen pequeñas vacuolas, pequeñas eh, poritos que en principio pueden dar información acerca de, del clima, de la temperatura y ahora se pues, está dirigiendo en ese sentido. ¿no? Y sobre todo descubrir quién era ese productor porque hablamos de esa resina. Yeah. Los pinos, pero, pero qué, habría, había claro. otros árboles, ¿no? Entonces, bueno, está en, está en ese cauce. Uh -huh. y esto es en cuanto a la vegetación. ¿Y la flora? ¿Habéis podido conseguir alguna flor? Eh, ¿Una orquídea o, o flores? ¿O, es verdad, por las películas también, ¿es verdad que existen mm, flores carnívoras? ¿En el Jurásico pudo haber flores Bien. Es, en el, es en, el, en el jurásico, en el mesozoico, ¿no? cuando aparecen las plantas con flor, porque las primeras plantas que aparecen son las ginospermas, mm. las que no tienen flor, por ejemplo, los helechos que estábamos antes hablando y demás. Y luego es en la época precisamente de los dinosaurios cuando aparecen las flores. Y es ahí cuando se pueden tener registro de, de, de flores, que a veces también el registro nos sorprende, y con una conservación excepcional, ¿no? Incluso con magnolias y, y demás, pero aquí no, aquí no tenemos restos de esos, no, todavía. Claro, el problema que tenemos aquí, por ejemplo, si nos centramos en el claro. es que en esa época lo que tenemos en el, en el Jurásico, fundamentalmente en el Cretácico, estamos bajo fondos marinos. No, no entonces, a a mar. entonces lo que podemos tener es fauna y restos de que podamos encontrar en eh, botánica relacionado con ambientes marinos. Como Poseidonia o... Que eso es mucho más reciente. Ya, o sea que <risa> todavía no. Todavía no, tenemos que seguir ahí, pero es muy complicado. Bien, pues esto eh, es apasionante, la reconstrucción de la, de la botánica uh -huh. eh, de hace millones de años, el clima sobre todo. Un último apunte sobre esta cuestión, sobre sí. esta investigación. ¿Nevaba aquí? ¿Habéis conseguido averiguar si nevaba? Eso no lo sabemos. No, no, se puede llegar a saber, ¿no? Se pueden llegar a saber a través de los estratos, a través de conocer la, la geología con isótopos y demás. Se pueden llegar a saber temperaturas y pueden, se pueden llegar a reconstruir. Pero de momento... Hay que esperar, hay que esperar. Bueno, y todo esto hay que esperar porque llegan eh, los fondos necesarios para realizar las excavaciones, para mantener la investigación paleontológica en este país y en este territorio, Ainara. Vale, pues eh, desafortunadamente son muy escasas. Creo que a veces, eh, además de creo que se ha puesto en manifiesto la necesidad de la ciencia y de la cultura por parte de, de la sociedad, primero desde el punto de vista de, de la administración y la gestión, La ciencia eh, es la base de todo para entender eh, el día a día eh, y, sobre todo, que nos da soluciones. Nos da soluciones. Ahora hemos estado viendo ahora esta mañana precisamente unas noticias de, de, Alemania y de Alemania con las inundaciones. Eh, la verdad que son tristes esas noticias, pero cuando hay ríos que han pasado alrededor, cuando vemos que hay terrazas y que hay cosas que se pueden evitar con un poco de conocimiento, implementación de, de esos, eh, por ejemplo, análisis de riesgos geológicos y demás, da muchísima pena. Y creo que es más necesaria una inversión en ciencia y en, y en cultura, más Mira, que nunca. Sí, pero a veces invierte, pero ¿os consultan a vosotros los ayuntamientos que son o los gobiernos que son los que tienen que hacer los planes eh, urbanísticos? ¿Os consultan a vosotros dónde está el riesgo geológico? En principio, todo ese tipo de cosas tienen que estar regulados por unos estudios. Hay estudios de impacto, en la que de alguna manera pues, tiene que quedar todo ese reflejado desde el punto de vista tanto de riesgos geológicos como el patrimonio. Es decir, yo voy a hacer una obra, voy a hacer unas, unas instalaciones, voy a ver estudios geotécnicos, estudios geológicos, y también voy a ver desde el punto de vista paleontológico si hay algo. Entonces creo que eso es fundamental hacerlo. Hay en ocasiones que no se hace desafortunadamente, y muchas veces pues tenemos ahí los resultados. Eh, por ejemplo, eh, ¿crees que se hizo un buen estudio geológico cuando se construyó el puente del Bimelenario? por los hundimientos que se producen en la rotonda? Creo, ahí ya lo desconozco, yeah, no, tengo todo, no tengo todos los datos para, para analizar y sé que hay gente... Si y... los tuviesen, vamos, darían... Eh, porque tienen mucho dolor de cabeza, no saben por qué esos hundimientos en el ayuntamiento... Ahí yo creo que lo suyo es que los estudios sean estu eh, realizados por geólogos eh, o geólogas especializadas en cimentaciones y demás y que cualquier cosa que implique el patrimonio geológico en todas sus vertientes, uh -huh. patrimonio geológico, paleontológico, es, con es necesario contar con especialistas. Por supuesto hay nada, no te voy a poner aquí en un aprieto porque hay más preguntas. Pero dejamos el urbanismo aparcado, no es lo tuyo, el urbanismo actual, sino el jurásico, el de hace millones. Bueno, pero de si años. me permites, eh, ya, me has dicho ahí que no. Bueno, yo, yo sabes que me mojo. Ah, eres valiente, yo, no. vale. La vida hay que ser de valiente, sino ¿Vale? ¿de qué sirve? Dime, dime. El urbanismo. Eh, somos, eh, hay que pensar en las ciudades sostenibles, amables sí, Estamos una, muy acostumbrados a oír eso Y una ciudad que da la espalda a su patrimonio No es una ciudad que se esté desarrollando de esta manera sostenible Entonces, por ejemplo, en los urbanismos es necesario que todos los ayuntamientos Dentro de sus catálogos tengan el inventario de yacimientos paleontológicos Porque eso nos permitirá una adecuada gestión de todo Y eso es lo que no hay aquí en Elche. Si casi los catálogos de edificios protegibles están totalmente desfasados y se está perdiendo patrimonio arquitectónico, ya no quiero ni pensar el paleontológico que se está perdiendo. Yo... nada. Eh, sois muy, muy fieles eh, en cuanto a, a no desvelar nunca los uh -huh. yacimientos paleontológicos porque realmente hay espolios. Efectivamente. Mucho, uno de los principales problemas muchas veces cuando decimos de comunicación eh es que no están eh, protegidos los yacimientos. Entonces, primero hay que ponerlos, situarlos en un mapa que desde el punto de vista de las administraciones los tengan localizados y a partir de ello siempre digo que la, la labor que tiene un, un geólogo, o una geóloga, es la de la divulgación también. Ajá. Entonces, Pero primero hay que partir de la investigación. Vamos a investigar, vamos a conocer, vamos a valorar desde el punto de vista patrimonial y luego vamos a dar a conocer realmente. Pues sí, se necesita porque si tenemos... Yo te voy a hacer la pregunta y... Y, y me da miedo que me respondas sí, pero es que estoy casi segura. ¿Hemos enterrado en basura, con la basura, yacimientos paleontológicos en esta ciudad, en este municipio? Eh, no solo con basura, sino con edificios, sí. Pues, eh, pero está, pero también, también vamos a mirar hacia el futuro. Yo creo que el pasado han ocurrido, pero no en este municipio, sino en otros municipios, también han ocurrido cosas que desde el museo han sido denunciadas. Pero creo que hay que mirar al futuro. Y creo que en varios meses creo que podremos estar dando noticias bien positivas a este respecto. ¿Eso significa que estáis descubriendo? Eso significa que igual está dando un cambio y que en breve, pues igual estamos hablando de inventarios y demás. Y yo me, me quedo con, con eso, con, con un futuro <risa> con en el que... Con una buena noticia, sí. claro. Cada vez somos más sensibles. Evidentemente tenemos que crecer. Todo es un yacimiento paleontológico, arqueológico, es evidente. Pero hay que ser sensibles también. Cuando eh, investigadores de vuestra talla o de vuestro ámbito nos dicen o nos indican eh, que aquí hay mucha más información sobre nuestro pasado que en esta otra zona. Construir hacia allá y no hacia aquí. Claro, es primero por la parte de la gestión y luego también por parte de la sociedad, hmm. en la que cada vez hay una mayor demanda de conocer. Y cuando tienes yacimientos eh, puestos en valor o... Ten tenemos eh, provincias y tenemos comunidades que han sabido aprovechar ese patrimonio geológico y paleontológico para darlo a conocer, en la que es un recurso desde el punto de vista cultural, educativo y turístico. ¿no? Entonces, ¿por qué no añadir también un guiño a lo que ya es el rico patrimonio claro. y la gran oferta que tiene Elche? Que no hay que olvidar que Elche tiene una oferta excepcional, también incluir esa parte de del patrimonio y ese paisaje, ¿no? que al final el paisaje no deja de ser geología. Anda que los dinosaurios no han dado riqueza turística, allí donde se ha encontrado una huella, que seguro que tendremos muchas huellas de dinosaurios por, por este territorio, que estuvo sumergido en el mar. Claro, Pero no, dinosaurios marinos, eh. marinos. No, aquí no tenemos dinosaurios y no había dinosaurios marinos. Ah, no, tampoco teníamos no, animales los, de esos tan... Lo siento, los dinosaurios no son marinos. Bueno, me se, refiero sí, a criaturas sí, enormes Sí, es que en ocasiones nos encontramos con libros que nos dicen, los dinosaurios marinos No, no, son no había dinosaurios marinos había reptiles marinos ¿Mario? y que sí nos pueden dar eh, sorpresas aquí en, eh, en la provincia Pero seguro que esos reptiles marinos eran mucho más grandes que cualquier dinosaurio terrestre bueno, Pero tampoco, el tamaño no importa no. Yo creo que el tamaño no importa porque a veces hay cositas muy chiquitinas que nos pueden dar una información bestial y si hablamos de bestias eh, tenemos mamíferos, yo creo que una de las cosas que nos pueden hacer diferentes es tener restos de mamíferos cercanos la que tener, como antes me decías, ¿no? el tigre dentes de sable, mastodontes, llenas, eso es apasionante y sobre todo yo creo que es apasionante esa, esa historia que nos cuentan las rocas que tenemos aquí que no, la, no tienen otras rocas sí. que es la crisis de salinidad ¿no? que como hace 5 millones de años el mar Mediterráneo se secó, ¿no? pero bueno, en otra ocasión hablaremos de esto. el mar Mediterráneo se secó madre mía, si ahora, se, ahora está en ebullición ¿Eso es un inicio? Bueno, vamos a hablar otro tema porque, porque son, son las 10 y 24 minutos y creo que no hay tiempo eh, hay nada, nos hemos quedado solamente en la investigación eh, porque quería que me contaras uh -huh. lo de Miguel de Cervantes, el, el ¿Sí? proyecto de este año, pero es que también no, se nos queda en el tintero rápidamente. ¿Qué habéis hecho en el Miguel de Cervantes? Bueno, ¿Qué pues, habéis hecho a los niños? Sí, como los peques no se pueden acercar al museo, el museo ha ido al cole. ¿eh? ¿Cómo no hemos hecho? Pues sobre todo estamos generando muchísimo contenido audiovisual, en la que a través de un proyecto muy bonito, pues los peques han estado trabajando temas de dinosaurios en el, en el centro. Desde el museo hemos preparado vídeos explicando lo que hacemos... Y solicitando ayuda a los más pequeños para reconstruir, por ejemplo, cómo era Spinoforosaurus. Entonces nos han mandado dibujos ¿Mm? y hemos ido virtualmente, de alguna manera, lo, los paleontólogos a, al cole. Y lo, lo último que habéis hecho, el pasado mes de, de junio en redes sociales, el proyecto Museo Week, uh -huh. es eh, un proyecto internacional ¿Sí? eh, con Francia... Eh, sí, con... Se inicia el proyecto se inicia en Francia con el objetivo de dinamizar los museos, ¿no? sacarlos de ese contexto tan cerrado y buscar sobre todo la participación de la ciudadanía. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho esa participación, en la que, como digo, se han generado muchos recursos, hemos abierto un canal de YouTube con pequeños vídeos del museo Y sobre todo acercarnos de esa manera diferente y si alguien no puede venir presencialmente al museo, verlo a través de, de las redes. ¿Y cómo ha funcionado? Porque eso duró unos días. ¿sí? Fue, eh, fue una semanita. Sí, una semana pero nos ha ayudado a generar, eh, como digo, pues mucho contenido uh -huh. y a ponernos en contacto con otras entidades, con otros museos, ya no solo de aquí de España, sino también de Francia y del resto de, del mundo. Y sobre todo llegar a gente pues, que antes mmm, no nos podía ver y no nos había conocido y ahora nos no, no conoce, ¿no? no os conoce. Y hay nada por, por último, ¿qué es eso de una campaña que, para <risas> promocionar el comercio local? ¿No tenéis suficiente con lo que estáis haciendo? ¿Que también tenéis que apoyar al comercio local? A ver, es, es un pequeño guiño, uh -huh. es, es una pequeña cosita, es algo muy simbólico realmente sabemos que sobre todo en, en verano, pues hay menos público en determinados sectores y queríamos ser, nos planteamos muchas veces, somos bastante críticos en el museo, decir, ¿qué estamos haciendo? ¿qué es lo que funciona? ¿no funciona? y a veces nos falta un poquito llegar, ¿no? al ciudadano de a pie y pensamos en el equipo, ¿y por qué no hacemos una campaña de a pie? Y queda da pie más cerca puede ser los comercios, buscar esa colaboración y también pues, aportar nuestro granito de arena a, a dinamizar un poquito el comercio local y el comercio más, más cercano al museo, en la que de alguna manera nos hemos acercado, hemos comentado la existencia del museo, ponemos unos carteles, hemos puesto unos carteles informativos y se dan unas pequeñas entradas. ya digo Es algo simbólico realmente para los clientes y de alguna manera pues, buscar esas sinergias ¿no? y, y formar todos, que es lo más bonito ese museo, ¿no? Hay nada, la vacunación se va a adelantar, va a haber 100% presencialidad en el próximo curso escolar. Eh, puede que retomemos la normalidad y eso significará más vida al museo porque también vosotros os dedicáis pues, a fomentar ya desde bien pequeños en las aulas, en, con vuestros talleres, la paleontología. Una ciencia, eh, vamos, muy necesaria para saber eh, cuál ha sido nuestro paisaje, nuestra fauna. Eh, de, de hace millones de años y sobre todo nuestro clima entender nuestro clima cuando sabemos que el tiempo se ha vuelto loco eh, necesitamos eh, muchas claves Ainara, es un trabajo formidable el que realizáis del Mediterráneo hablaremos en la próxima entrevista pero es lo que pasa no sabemos nunca cuándo podemos contar contigo porque <risa> en verano te esfumas, te marchas Bueno, me esfumo. Eh. <risa> bueno, te, te esfumas a los yacimientos paleontológicos que hay en este país o en el mundo, porque también has estado por África. Bueno, yo no estuve en África. No, eh, qué raro. No me coincidió. Tenía todas las autorizaciones y por diferentes motivos no, no pude acercarme. Pero sí es cierto que las últimas campañas de, de verano pues, hemos estado el año pasado en, en Albacete durante seis meses. Y en el 2019 pues, estuvimos todo un mes en una cueva. Mm. Y este año bueno, estamos pendientes de, de unos permisos. Y si no es ahora, en unas semanas, pues igual ya de cara a septiembre comenzamos una pequeña campaña de, de excavación. ¿Y vuestra disciplina? En vuestra, ¿Un paleontólogo también puede descubrir fósiles o, o eh, entra en vuestras competencias el, el descubrimiento de los hombres, de, de, los, de las distintas variedades de hombres? Porque hay una pregunta que me gustaría hacer, no sé sí. si a un antropólogo, a un arqueólogo o a un paleontólogo. Y es porque nosotros, el homo sapiens, hemos sido los únicos que hemos, nos hemos quedado en esta tierra. Claro, el paleontólogo o la paleontóloga, realmente también hay una parte que es la paleontropología que ah. se encarga del estudio de, del ser humano, pero desde el punto de vista biológico. Además hay una rama muy bonita que converge ¿no? el equipo en trabajo en el que vamos a tener los arqueólogos y vamos a tener también a los paleontólogos. Pero los paleontólogos van a estudiar más desde el punto de vista biológico uh -huh. y los arqueólogos más desde el punto de vista cultural. Es uh -huh. decir, cómo se comportaban, qué herramientas o no, qué no herramientas tenían. Y más el paleontólogo pues, va a estudiar desde el punto de vista, esos huesos, desde el punto de vista biológico. Pero al final, si nos vamos a Tapuerca, ¿no? Claro. el yacimiento clave que tenemos a mm. nivel nacional al final están trabajando equipos multidisciplinares que de alguna manera pues, hacen enriquecer los conocimientos que se tienen del de yacimiento ¿y el museo, el MUPE tendrá alguna sección? el MUPE tiene una pequeña sección pequeña. de paleontropología porque al final, en esa escala del tiempo geológico en los 4.500 millones de años el ser humano no deja de ser del último minuto sí. entonces hay una sección muy chiquitina en comparación, pues, con el resto de, de la vida. Para que vean, los últimos eran los primeros. Ay, nada. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Tele Elche Radio Marca 101.4 La radio de Elche.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 con y Alonso. Son las 10 y 33 minutos de la mañana y antes de la ronda de noticias vamos con la canción que ponemos el punto final a una conversación sobre paleontología. Pues ya lo decía Rocío Durcal y Julio Iglesias, ¿cómo pasan los años? Como han pasado los años, como cambiaron las cosas y aquí estamos lado al lado, como hemos enamorado, como una primera vez, como han pasado los años, ¿Qué mundo tan diferente en hier is het. frente is het. Dat is het. Dat is het. Dat Si parece que is que bailamos is het. juramos un te quiero, Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor sigue adelante Y con él no se fue muriendo Ahora han pasado los años Pero el tiempo no ha podido Achter que passe, no, no is droom. Que bailamos a la paz y juramos un te quiero que nos dimos por ente y el en secreto puro nada nos va a separar como han pasado los años las vueltas que dio la vida Pues tu amor siguió creciendo y con él nos fue volviendo pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Lo nuestro.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 porque después eh, llegarán las noticias y les comentaremos que la incidencia evidentemente va en aumento elche de 150 casos hemos pasado ya superamos los 200 en fin esperemos que esta, este pico de contagios de esta quinta ola acabe cuanto antes no vaya a más ahora vamos a disfrutar antes de las noticias pues de la canción más hermosa del mundo, como decía Joaquín Sabina. Yo tenía un botón sin hojar, un gusano de seda,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 a mi chupa de cota de mayas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con grano, cuando sueñan que abrazan a Venus de milos y sin mano. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia,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 De la página en cinta en el vientre de un bloc trotamondo. De la gota de tinta en el himno de los iraconos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.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 ...con Rosmar y Alonso... ...pues hemos llegado a las 11 menos cuarto... ...y es momento de iniciar esta ronda de noticias... ...como les hemos adelantado... ...los datos del COVID muestran que vamos en aumento... ...que también aquí en Elche se disparan los contagios... ...y que son muy rápidos... ...del martes a hoy viernes... ...se han registrado 152 casos positivos... ...no hay fallecidos, pero... Esta acumulación de casos indica que la incidencia del COVID está por encima ya de los 200, en concreto 203. El pasado martes era de 150 y el alto riesgo llega, puede llegar muy pronto, antes de lo previsto, está entre 260. Pero es verdad que para que se decrete el toque de queda hay otros parámetros, como nos dijo el concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad. Hay que ver también la presión hospitalaria y en eso vamos bien. De momento solo hay siete ingresados. Hay que lamentar que hay un paciente COVID en la UCI. Desde el pasado 8 de julio no había ningún paciente desde que abandonó el joven de 18 años la cama de críticos eh, por ese viaje fin de Mallorca donde se contagió. Estuvo en estado grave, estuvo en la UCI pero salió de ella. Ahora, de los ingresados, un total de ocho, uno de ellos ha tenido que ingresar en la UCI y fue ayer, según el parte emitido hoy por los responsables sanitarios. La cama de críticos que está ocupada por un paciente COVID es la del Hospital del Binalopo. Esto es en cuanto a la incidencia del COVID. Ayer también pudimos escuchar a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, decir que al menos se va a poder acelerar y mucho la vacunación a partir del mes de agosto, donde se quiere ya comenzar a vacunar a los más jóvenes, a los 20 añeros. Y se puede hacer porque la Comunidad Valenciana va a recibir más dosis de las esperadas, pero por algo justo, a cambio de todas las dosis que hemos suministrado a los desplazados, a las personas que han venido a la Comunidad Valenciana. Y también por ese déficit inicial que sufrimos porque eh, el Ministerio de Sanidad priorizó al principio de la pandemia aquellas comunidades autónomas con una población más Envejecida. Así que tendremos su, suficientes dosis para acelerar la vacunación durante el mes de agosto. Hasta ese momento pues habrá que aguantar porque lo que sabemos es que la vacuna sí está frenando la agresividad, los efectos de la quinta ola porque está disparada, pero en cambio tenemos una situación buena en los hospitales, no los tenemos estresados, al menos los hospitales que hay. En el che. Con lo que todas las medidas que se han puesto en marcha, las restricciones son medidas para advertir y no para alarmar a la población. Hay que seguir siendo muy responsables y hay que llevar mucho cuidado con los contagios. Por favor, utilicen la mascarilla, aunque no sea obligatoria, porque es una de las medidas que nos puede proteger, sobre todo si estamos en espacios cerrados y limitemos nuestros eh, contactos sociales, nuestras reuniones sociales, porque eso sí, por ley están limitadas. Solamente 10 personas pueden estar en espacios privados y en espacios públicos. Y todo esto lo decimos porque el fin de semana se inicia. Lo tenemos eh, aquí, a la vuelta de la esquina. Iniciamos un fin de semana, además, eh, muy especial, porque muchos de ustedes cogerán las vacaciones. Así que... Cuidado, prudencia, porque los contagios están disparados y quizá ya nos acercamos a una transmisión comunitaria. Eso significa que ya no podemos controlar todos los casos, a pesar del enorme esfuerzo que están realizando los rastreadores por, eh, real, por llevar a cabo test y por llevar a cabo eh, un control exhaustivo, un seguimiento de todas las personas que se contagian y de todos los contactos cercanos en los que deberán eh, aislarse o deberán guardar cuarentena si la PCR y los test dan eh, positivo. Eso también hay que destacar eh, una novedad y es que parece ser que todos aquellos eh, contactos estrechos de un contagiado de un positivo, si están vacunados con la pauta completa, parece que no tendrán que guardar cuarentena. Bien, pues son algunos de los asuntos de la pandemia que evidentemente nos toca dar en esta ronda de noticias, pero hay más, más previsiones, ya saben que es viernes y que en estos momentos hay rueda de prensa de la Junta de Gobierno. El equipo de gobierno se ha reunido y dará a conocer todos aquellos acuerdos. Y hoy, esta tarde, el alcalde y la concejal de Cultura tienen eh, previsto asistir a la presentación del Plan Llobe, que cuenta esta tarde en el centro de congresos con un destacado politólogo, Pablo Simón, quien va a hablar o va a dar a conocer en su ponencia un informe de juventud en España en 2020. Suponemos que dará pinceladas de cómo esta pandemia ha cambiado la vida a los jóvenes españoles. Bien y después de las previsiones informativas queda ahora seguir con esta ronda con la crónica deportiva con nuestro compañero José Antonio González. Cuéntanos José Antonio cómo afronta el Elche Club de Fútbol su primer partido amistoso de pretemporada. Cambiamos la sintonía y escuchamos la voz de José Antonio González. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol no baja el pistón en la pretemporada. La plantilla de Fran Escribá tiene previsto para este viernes otra doble sesión de entrenamiento en Algorfa. Mientras que el sábado el equipo rebajará la carga de trabajo con un único entrenamiento por la mañana. El primer test de pretemporada de los Verdes será el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en Pinatar Arena contra el Tromitos Griego. Ya solo queda un mes para el estreno en liga contra el Athletic el próximo 16 de agosto. El objetivo en esta pretemporada es ponerse al 100% para llegar en las mejores condiciones a un mes de agosto que será muy exigente para el Elche porque se medirá el Athletic visitará al Atlético de Madrid y recibirán el Martínez Valero al Sevilla. Así valora el comienzo de calendario el futbolista Josan. Bueno, creo que al final nos tenemos que enfrentar a todos. ¿no? Eh, sí, es verdad que tenemos un, un inicio con, con tres equipos de, de los de arriba, de los que en teoría van a estar arriba, pero, pero no nos preocupa eso. ¿no? Nos preocupa, como decía anteriormente, eh, nuestro día a día, nuestro trabajo de, de, de cada semana que es lo que al final nos va a llevar a, lo, a los objetivos y a, y a los resultados. Sí que es verdad que muchas veces dicen que es mejor enfrentarte a los grandes al principio que no están rodados, pero creo que al final eh, son, son grandes equipos con grandes jugadores todos y, y creo que, que, como te decía, vamos a tener que enfrentarnos a todos y da igual ahora que, que después. Por otro lado, el club todavía tiene que resolver varios frentes abiertos, como la presentación de las nuevas equipaciones Nike o la campaña de abonos, así como los refuerzos que todavía hacen falta en el mercado de fichajes tras las incorporaciones de Vigas, Rocco y Casilla. En las últimas horas, mucho se sigue hablando de las negociaciones entre el Elche y el Olympique de Marsella por el delantero Darío Benedetto, que no continuará en Francia la próxima temporada. Las posturas económicas de ambos clubes siguen muy alejadas, por lo que todo apunta que el gran culebrón del verano seguirá prolongándose en el tiempo. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Gracias. Y ya cerramos eh, la ronda de noticias con la información del tiempo con nuestro compañero Vicente Bordonado, que seguro que nos trae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 Muy buen día con el avance de la masa de aire tropical continental. Durante este fin de semana estará garantizado el ascenso de las temperaturas y por lo tanto la normalización de las mismas para la época del año en la que nos encontramos. Durante esta madrugada, cielos despejados, hemos vuelto a alcanzar temperaturas nocturnas relativamente bajas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, una mínima de 20 grados, en el sur del Candaelch 19 grados y en Santa Pola 22 grados. Para hoy una jornada de la Jornada estable anticiclónica con predominio a cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas algo más elevadas que las de ayer, máximas muy próximas en la ciudad a los 29 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 30 a 31 grados. Por delante un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas, predominio de cielos despejados. Mañana sábado ya rozaremos los 30 grados, una mínima de 21, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sudeste. Y es que el protagonista del fin de semana será la masa de aire cálido que nos va a dejar temperaturas para el domingo en torno a los 32 grados cielos despejados y comenzaremos la semana que viene con temperaturas acordes al mes de julio en torno a los 30 31 conforme vaya avanzando la semana irán subiendo 101.4 Teleelch Radio Marca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 Quedan 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana Tenemos 25,4 grados de temperatura Y nos vamos ahora con la música a Finisterre Con Betusta Morla Desde que tú llegaste Todas las piedras me dan abrigo Y ahora tu cuerpo es patria Tengo aguijón y un buen enemigo Es nuestro inovado rumor de sables que yo te canto y usaré resonar como una herejía en el campanario. Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada y este olor a combate es la brisa fresca de tu mañana. Ya me da igual si la tierra es lana, si arden los bosques o si hierve el mar. ¿Qué más dará cuando tú andas cerca? Queda en suspenso la gran. se burlarán de lo más sagrado pobre de ellos aún no lo saben pero ya hemos ganado cuando se apaga el sol no te apures toma mi mano y vente navegaremos juntos hacia el abismo de tinister Zo zie je erma. Wat maakt het dan? Als je bij 4.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmaria y Alonso. Pasan dos minutos de las once de la mañana... ...y nosotros vamos a continuar realizando más entrevistas... ...y hablando de las fiestas de Elche, ya saben ustedes... ...que se han suspendido todos los, alto, todos los actos cesteros multitudinarios... ...y por supuesto las representaciones del Misteri... ...pero la Junta Rectora acordó esta misma semana... Realizar varios actos para que la festividad de la Asunción de la Madre de Deu no se pierda ni en la vespera ni en la cesta. Por ello han acordado que la Capella y la Escolanía canten una serie de motetes los días 14 y 15 de agosto en Santa María. Pues bien, para hablar de estos actos alternativos, tenemos con nosotros al maestro de capella del Misteri, Javier González, a quien damos la bienvenida, Javier. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, es una buena noticia, al menos eh, que eh, suene la música del Misteri el 14 y el 15 de agosto. Yo creo que lo importante es celebrar el día de... de claro, nuestra fiesta más importante que es el Día de la Virgen. Si no podemos celebrarlo a lo grande, pues tenemos que hacer alguna cosa, pero... Pero la música, al menos la música del Misteri, debe de sonar ese día, el día 14 y el 15, entonces pues es una buena noticia. Es una buena noticia, pero supongo que para alguien como tú que has eh, estado tanto tiempo dentro del Misteri, eh, supongo que te lo habrán dejado a ti, la competencia, ¿qué motetes vas a elegir? Porque en el, el Misteri todo vale. <risa> Bueno, es que lo que, lo nuevo de este año es que al menos contamos con los niños. El año pasado el patronato no, no quiso que los niños intervinieran. Y solamente hicimos dos motetes del día 14 y otros dos motetes del 15. Y ahora ya por fin los niños pueden participar. Imagínate ya el ánimo de los niños después de estar tanto tiempo al menos el poder cantar el misterio, el que tenga sentido todo el trabajo del año. Pues está bastante bien. Entonces, lo que vamos a hacer es el, lo que hacemos en los conciertos, que hacemos todos los motetes del Misteri, pero como lo vamos a dividir en el 14 y el 15, no va a llegar a más de media hora. Entonces, haremos eh, solo, los motetes, pero que no sean repetidos. Por ejemplo, si la María canta eh, las diez coplas pues solamente cantará tres, que son las... las para no repetir la misma música, mm. eh, sin hacer las estaciones. ¿no? Pero sí que haremos, vamos a, a intentar hacer todos los motetes del de apostolado y de la judiada, por ejemplo. Y luego se incorporan el ángel, la maría y el aracel y la coronación. Claro, porque es en los niños donde más problema tiene un maestro de capella. Eh, les cambia la voz. Y un año sin cantar y sin eh, cantar en público, porque otra cosa son los ensayos. ¿Qué puede sí, pasarle? ¿Qué puede pasar al misterio bueno, con, la, con sí, los eh, papeles infantiles? Tienes razón, porque es la máxima preocupación que teníamos. Porque, el, bueno, después del confinamiento, eh, cuando abrimos la casa de la fiesta, ya hubieron algunos niños que no volvieron, que ya se quedaron con su con su bol de varito ¿no? En casa. Entonces ya perdimos ahí. Que fue una pena, porque es lo mejor de los niños es despedirse el 15 de agosto, no, y terminar y terminar el misterio y despedirse ya para septiembre. Pero tuvieron que despedirse antes. ...entonces no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar... ...y bueno, menos mal que sí que, que hemos tenido tiempo de ensayar... ...y curiosamente pues yo pensaba... ...no hemos hecho ninguna campaña en colegios... ...sabes tú que hacemos otras veces y todo... ...y sí que han entrado niños nuevos también... ...o sea que, que realmente si tuviéramos que hacer el Misteri... ...todos los días como, como siempre... ...sí que tenemos a los niños cubiertos... ...menos, un poquito menos de verdad que, que, que otros años... ...la colonia está un poquito más, más floja de, de número pero sí que tenemos todos los papeles cubiertos y también para, para octubre. Claro, Entonces, pues, da una tranquilidad. Sí. Claro, lo has dicho, también para octubre. ¿La única esperanza que os queda a la familia del misteri y sobre todo a ti como maestro de capella, es poder representar en octubre? Sí, es la única esperanza. Esperemos que todo vaya bien y que, y que podamos acceder. Yo creo que sí, porque el ritmo de vacunación pues, parece que está respondiendo bien. Bueno, a ver, si no nos metemos otra vez en... en... ...en los casos ¿no? que, que, pues, que aumenten también en octubre... ...como pasó el año pasado... ...pero nosotros estamos trabajando para, para hacer el misterio en octubre... O sea, que, ...que seguimos ensayando... ...ahora hemos cogido estas dos semanas un poquito de descanso... ...pero eh, seguimos trabajando pensando en que en, en octubre se va a hacer si nos llevamos la desilusión, bueno, pues al menos eh, nos queda que, que nos hemos juntado para ensayar y que seguimos cantando. Claro, eh, has dicho, seguís trabajando, supongo que también habéis seguido trabajando en los ensayos eh, durante este año pensando que quizá en agosto se llegase a representar, sí. no ha sido así, pero ah. eh, seguís trabajando, ¿Cómo? sé que te has ido de vacaciones porque te has cogido esas dos semanas de julio, es impensable, ¿no? Que, que alguien de, de la capilla o de la Escolonía se fuera en julio o, o si lo hacíais claro. antes. Javier, ¿cómo, no, ¿cómo hacía... han sido tus vacaciones en julio? Después de tantos <risa> bueno, años. Bueno, vacaciones, bueno, han sido solamente estos días de lunes yeah. a viernes. Pero que lo, lo que sí que hacíamos era damos, damos eh, vacaciones a la mitad de la capella. Ah. Por ejemplo, la Judiada. Entonces nosotros nos quedamos en julio trabajando con los papeles eh, que, que intervienen más, como el Ángel, la María, Aracelis y, y el Apostolado. Entonces, luego ya en eh, la última semana de julio siempre tenemos la costumbre que hacemos la, el almuerzo de, de la chuletada y, y, y nos incorporamos ya a hacer los ensayos, una vez puesto el cadafal, reanudábamos los ensayos en la Basílica, que eran unos ensayos muy bonitos porque los hacíamos ya eh, con todos los movimientos y todo, que eso es lo que nos vamos a perder. Entonces, como esos ensayos ya no los vamos a hacer en la Basílica, pues por eso hemos cogido pues, estas dos semanas para un poco para... también la gente pues, ha estado ensayando todo el año y que descansen un poco y, y ahora la última semana de julio reanudamos y, y, y preparamos estos el 14 de aquí. Y supongo que algunos habéis descubierto la provincia, el país o el mundo en el mes de julio. <ríe> bueno, claro, es que hay algunos, que, algunos eh, adultos que, que sí que habían cogido vacaciones para irse con la familia en, en agosto, cosa que no han hecho nunca. Hay algunos que me, que me han dicho que, eh, por ejemplo, un canto me decía es que en 40 años nunca ha ido de viaje en agosto. Entonces, por otro lado, pues hay algunos que sí que no van a participar este 14 y 15 porque me dicen, mira Javi, lo siento, pero es que es la única vez que me puedo ir con mi familia y ya que este año es así, o sea que sí que hay un número de cantores que no van a participar porque quieren estar con la familia y ya que pueden hacerlo y no hay ningún problema porque claro, sí. como son dos días ¿no nada más. Pues eso ha sido pero... genial para ti porque no sí, has tenido sí. que decir a dedo, tú no cabes, tú claro, sí cabes, claro. eh, con lo que... Eh, ¿Te ha tocado decir tú no, tú sí o, mm. o no? Eh, bueno, sí porque... Eh, Lo tenemos que hacer porque el aforo también para claro. cantar tiene que ser limitado, entonces sí que, sí que habrá que hacer. Todavía no tengo pensado quién es por eso mismo, porque, pero ya voluntariamente algunos me han dicho eso, que no cuenten con ellos porque así aprovechan para, para que sea, por ejemplo, ojalá, ojalá sea el, el único año que se puedan ir de vacaciones con, con su familia. En el 14 y el 15 de agosto. Javier, sí. tú no te vas. ¿Qué, ¿Qué habéis preparado? ¿Se van a cantar motetes? ¿Pero cuándo? ¿A qué hora? ¿Y cómo, cómo es? Porque el 14, el 15, háblanos, y esos motetes van a ser después de una misa. ¿Cómo se va a celebrar esa bueno, asunción de la Mare de Déu? Sí, yo creo que como el año pasado, en la celebración, igual que en la iglesia, se, ha seguido, se continúa celebrando los actos litúrgicos como el corpus, que no hemos tenido procesión, pero se ha hecho dentro de la iglesia pues entonces el 14 y el 15 los actos litúrgicos se siguen representando, se siguen celebrando y estarán en las vísperas, porque las, los, el misterio pertenece a, a las vísperas, cuando se hacían las vísperas del 14 y el 15, el, la, la celebración continua a las, a las vísperas era, era la representación del misterio. Entonces se harán las vísperas y justo después de las vísperas cantaremos los motetes del día 14, todo, todo lo que canta el apostolado, la María y el Ángel, Y el 15, después de las vísperas, también se, se cantarán. Lo que no sé tampoco la hora, porque todavía estamos uah, entre el, el cura tendrá que hablar con el mes de ceremonias y con el patronato y ver cómo, cómo lo organizamos. Claro. Pero, estás... formará parte de, la, de las vísperas. Y el Gloria Patri, o el, el, la culminación cuando se corona la Virgen de la Asunción, ¿tendremos en ese motete oropel? ¿Tendremos al, alguna pequeña escenificación? ¿Estáis pensando en algo? Eh, yo he propuesto varias cosas pero ah. pero es verdad que, que me han dicho que no pero también lo entiendo ¿eh? yo, yo fíjate yo quería yo propuse al patronato el hacer el como el concierto bueno no concierto sino como los, estos motines que cantamos en el altar cantando con los trajes vale sin escenificación pero al menos con, que San Juan estuviera con ah, él, su traje ah. que el ángel estuviera con su traje y todo. Pero claro, luego me hicieron ver el patronato que, que por esa parte tenían razón, ¿no? Que, que si no es el misterio, no, no, no podemos hacer un sucedáneo un de misterio, sino que, que vamos a cantar para, para, para celebrar el día de virgen, pero pero no podemos hacer algo parecido al misterio. Si no se hace el misterio no se hace el misterio, porque el misterio también es, es el pueblo de Elche, son los, los cohetes, son, el, el claro. calor de, de la gente gritando, entonces no es, no, no, no, mejor a hacer solamente pues uh -huh. eso lo mínimo. ¿Y estáis trabajando? ¿Te consta que se está trabajando en realizar otros, otras actividades para arropar eh, lo que vais a cantar el 14 y el 15, después de las vísperas? Yo creo que no, tampoco, porque de momento no. no aún hay tiempo de preparar alguna cosa, pero so, solamente lo que sea actos litúrgicos de la, de la iglesia, por ejemplo, las salves que sí que cantaremos como el año pasado, después del de, de 15, del 16 al 22, se cantarán las salves. Pero yo creo que no por eso, porque si, el, si que, por otro lado, que si, si no se hiciera este año el Misterio, pues entonces sí que haríamos algo, algo más. Pero si el Misterio vamos a hacer en octubre, pues nos esperamos todos y lo celebramos a lo grande en octubre. Claro, eh, eso es lo que esperamos todo el pueblo de Che. Eh, Javier, ¿cómo están los ánimos? Porque queda preguntar después de, de año y medio de pandemia, ¿cómo estáis? La verdad que bien porque la gente tenía ganas sobre todo de juntarse. Eh, solamente lo hemos hecho eh, una vez ahora, juntarnos todos a cantar porque yo tuve que dividir a la capella en cuatro grupos y a la escolanía en varios grupos y en distintos horarios para no juntar a todo el mundo en la, en la casa de la festa el último ensayo que tuvimos la semana pasada lo hicimos en la basílica para que la capella se pudiera juntar a cantar, con la basílica a puerta cerrada Además, nos pusimos en la nave, ¿eh? o sea, para, para los que estuvieran todos con las distancias de seguridad. Fue un ensayo muy bonito y muy emotivo porque nos juntábamos todos y cantamos en la basílica vacía. Y, y eso es lo que, pues, la gente, la, la, las ganas de cantar con, en un coro necesitas cantar con las otras voces, ¿no? Pues, eh, empastar con, con la, la polifonía es eso, es, es, necesitas tener las demás voces. Y bueno, pues, eh, al final se, a, se asume que no va a haber misterio, pero todos con la esperanza de que en octubre, ...de que no octubre va a haber misterio... ...y por eso la gente, los cantores... ...tienen muchísima ilusión... ...me imagino ese eh, reencuentro de todos... ...en el interior de la nave de Santa María... ...¿va a haber otro reencuentro de cara al 14 y al 15 de agosto?... ...¿va a haber otro ensayo?... ...sí, porque los ensayos del 14 y 15... Y como los haremos in situ para, para, para ver la colocación y todo eso, entonces sí cruzaremos a puerta cerrada, pero en la basílica. Bueno, a puerta cerrada, pero el sonido se escapa ¿eh? entre los sillares de la basílica. ¿A qué hora, a qué hora y qué día son? No, no por nada, es que no, no lo he realizado todavía porque tengo ah, vale. que, que verlo. Primero haremos unos ensayos en la, en la casa de la cesta, por grupos. Pero yo me imagino que si es para el 14, pues unos días antes, esa semana del 14. Bueno, pues sí, hay ganas y... que las hay. Eh, lo, nuestros oyentes y telespectadores saben que el 14 y el 15 estarán eh, algunos cantores de la capella, elegidos por ti, y algunos niños de la escolanía, elegidos por ti, interpretando sí. los motetes, casi todos los motetes de la primera y la segunda parte de esta eh, Bien Universal. Eh, Javier eh, González, sé que la música de Coldplay te gusta mucho porque aparece en tu repertorio de la Escolanía, así que terminamos sí. porque sabéis vivir la vida eh, y eso lo Exacto. habéis demostrado incluso en los peores momentos de la pandemia. Os habéis reinventado y habéis ensayado como habéis pedido y esperemos que esas voces de los cantores de la capella y la Escolanía sigan alzándose hasta lo más alto de Santa María. Gracias, Javier. As the crowd would sing Now the old king is dead Long live the king One minute I have No <laughs> 4 Tele -Elch, Radio Marca. Este verano voy a. Y vamos a ir. Allí y aquí. Y nos iremos con. Y de... A, te... a ver a. Y subiremos a. Y llegaremos hasta. También haremos aquello que tanto. ¿Y este verano. Este verano es otro verano. Nuevo subtitro en t 3 Cross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome Freedom. Pitró en grupo Marcos. Pasión por llegar. Glasur. Expertos en hostelería e higiene industrial.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 Descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial aquí en la provincia de Alicante o visítanos en Kia.com. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Diez minutos faltan para llegar a las once y media de la mañana y nosotros vamos ahora a seguir disfrutando de la música, la de los Beatles. <risa> Guess you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. Eight days a week. Love you every day, girl. Always on. Love Show sure I care Ooh, I need your love, babe Yes, you know it's true Hope you need my love, babe Just like I need you Oh, hold me, love me Hold me, love me Ain't got nothing but love, babe Eight days a week I love you Eight days a week is not enough to show I care Love you every day Girl, always on my mind One thing I can say, girl Love you all the time Hold me Love Oh, me, love me. I ain't got nothing but love, babe. Eight days a week. La Glorieta, con Rosmari Alonso. Y seguimos disfrutando de la música de los 60, ahora con un italiano, con Adriano Celentano. 4000 baci, oggi saprei perché l'amore, vuole je liefde mille baci, mille carette vuole allora, 24000 baci, 1000 gold, le ore, 1000 dollar, 1000 spendito perché ogni secondo dollar, 1000 te, 1000 te dollar, maar solo baci, baan schieten te, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, In ja, Te bugie meravigliose, d'amore appassionate, ma solo baci. che te, yeah, yeah, yeah, yeah. 24.000 baci, con amore. In questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con baci,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 GLASUR, por seguridad y para llevar, desechables ecológicos, en glasur.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan dos minutos para llegar a las once y media y nosotros ahora con la siguiente entrevista nos vamos a desplazar hasta Los Arenales. Porque la temporada estival, ya saben que han comenzado en nuestro litoral. Hace unas semanas estuvimos en la Marina, y estuvimos en la Marina hablando con la presidenta de la Asociación Pinumar, y comprobamos que siguen sin resolverse algunos problemas ya endémicos, como falta de aparcamiento, o no se regula el aparcamiento en la playa de la Marina, o la retirada de la pasarela por parte de costas en el Pinet que eh, parece que no se va a reponer. Así como el transporte o las mejoras, de en las escasas instalaciones municipales públicas que se han construido en esta pedanía. Pues ahora nos queremos trasladar a los Arenales para conocer cómo ha comenzado la temporada estival allí. Y para ello hablamos con el presidente de la Plataforma de Vecinos y Vecinas de Arenales, Alex García, a quien saludamos. Muy buenos días, Alex. Hola, muy buenos días, Romeric. Bien, el, ya se habrá duplicado eh, la población en los arenales. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un eh, verano sí. más. Eh, pues eh, buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues la verdad es que este año ha comenzado con una afluencia enorme de, de personas que han venido a, a nuestra pedanía, a su, en definitiva a su segunda residencia. Y bueno, pues eh, aquí nos encontramos. y La verdad es que eh, ahora iremos eh, hablando por puntos, pero bueno, la verdad es que por una parte eh, nos encontramos eh, bastante, bastante enfrentados contra el ayuntamiento porque parece ser que no, no nos cuida como debería. Un, parece ser que es la historia de, de, de nunca acabar. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar a ver si acabamos vuestras reivindicaciones. Venga, la lista. La historia de nunca acabar. ¿Qué, eh, ¿qué problemas son los que no se han resuelto en el inicio del verano? Porque tenéis las playas, empezamos con las playas, ¿las tenéis limpias y con todos los servicios públicos establecidos, reparados? Eh, sí, a día de hoy contamos con el servicio de limpieza por parte de Urbaser, un servicio que se ha implantado nuevo, también nocturno, eh, contamos con maquinaria nueva, la cual agradecemos, eh, ...por parte del de, de MESNET... Eh, ...pero, por ejemplo, en cuanto a nivel de playas... Eh, ...sí que se han instalado papeleras... ...también hay que decirlo, de, de residuos... De, de, ...para separar eh, residuos... ...y el tema de, por ejemplo... ...del balizamiento de, de las bollas que ponen... ...para separar el tema de embarcaciones de recreo... ...con, con, bañ con bañistas... Eh, ...no están a día de hoy instaladas... Eh, El, por ejemplo, en la zona de, del baño para personas con, con discapacidad eh, se ha instalado otro año más frente a una zona de rocas la cual no, no comprendemos el tema del aparcamiento pues eh, como todos sabemos eh, se cerró eh, un, una parcela eh, frente a, a, a la milla al chiringuito de la milla y, y aquello pues ocasionó que ...que los vehículos no pudieran estacionar... ...y la verdad es que hay bastante saturación... Cuanto a, ...en cuanto a vehículos... ...o sea, algunas son de las, de las deficiencias... ...que podría enumerarte. ¿Y cómo está funcionando la unidad turística... La ...de la policía local? Yo soy un fiel defensor... ...de, de la policía local de Elche... Eh, ...tiene una actuación bajo mi punto de vista ejemplar... Eh, ...de información, de disuasoria... Y la verdad es que en ese aspecto yo particularmente no me quejo, siempre habrá quien se queje por el tema de, por ejemplo, de las personas que guardan el, el sitio en primera línea, que les retiran eh, sombrillas, pero bueno, esos son temas que, que ya es un poco más, son más personales. La, la playa tenéis eh, todavía mucha arena, eh, digo todavía porque el tema de la regresión es otro problema que está ahí amenazando el futuro, pero eh, se, ¿se ha reparcelado este año? ¿cómo, ¿Cómo se está controlando el aforo de las playas por parte de este la playa local? Este año parece ser que no hay, no hay aforo, sí que contamos con, los, con, estas, con el personal de consellería, que los informantes, ¿vale?, Y, y a nivel de policía lo único que hacen es, pues, digamos, eh, controlar el, el tema del, del el distanciamiento, pero por lo demás eh, no, hay, no hay nuevas mesuras, ¿sabes? O sea, no... el tema de la zona verde que había el año pasado de estacionamiento no la hay. Eh, bueno, pues en, en realidad eh, se parece que se está normalizando poco a poco este, este tema post-COVID. En uh -huh. lo que estáis recuperando, quizás la normalidad, ya no hay esos aparcamientos regulados como los hubo el verano pasado, pero tenéis ahí el hotel de Arenales, ayer hablamos sí. con el periodista Gaspar Macía, que es vecino vuestro, y nos estaba comentando que los trabajos previos han comenzado, pero el derribo en sí todavía no, ¿teméis que venga para las peores fechas, agosto, pleno agosto? Nosotros hemos estado en contra siempre del derribo del hotel y siempre hemos abogado por, por, una, por una rehabilitación, pero ya llegados al caso en el que o sea, parece ser que se cometieron irregularidades y ya no daba, ya no daba forma a este proyecto, pues eh, entendemos que se debe de derribar y dejar paso a, a, pues a una limpieza de, de nuestra playa. El tema del tiempo, eh, nos gustaría que no se hubiese comenzado eh, los meses de periodo estival, julio y agosto, porque hay mucha gente, enfrente hay una zona de, de hostelería y creo que pues, podría molestar. Eh, a día de hoy, los, los trabajos que se han comenzado son los de limpieza y un poco de preparación para, digamos, creo, que en septiembre comiencen el derribo de... En, re, ...en realidad, porque también sabemos que contaban con zonas de con amianto... ...y entonces pues eso requiere un, un cuidado especial... ...pues para que la gente también nos podamos sentir seguros. Con lo que muchos bañistas quizás se liberen de las molestias... De, ...que conlleva un derribo. Alex, y hablemos ahora de los servicios públicos... ...tenéis cómo está el servicio sanitario... ¿Cómo están los centros sociales y cómo están los servicios públicos en Arenales? Bueno, el centro social es una reivindicación histórica que tiene esta pedanía. Eh, desde hace muchísimos años eh, se presentó el año pasado un proyecto eh, de construcción de un nuevo centro social, eh, gracias a Diputación y en parte Ayuntamiento, eh, ...que parece ser que se ejecutará y estará acabado en el 2023... ...ya lo veremos, nos uh -huh. hemos vuelto un poco escépticos... ¿Ya porque eh, habéis visto eh, la adjudicación o habéis visto que se haya levantado alguna piedra? ¿Cómo, cómo veis este proyecto? No, nada. no, no, nosotros no vimos nada más que una serie de personas... ...entre ellas el alcalde presentando este proyecto y luego en redes sociales y prensa... ...pero a día de hoy no sabemos nada más... Eh, Yo estaba indagando y parece ser que Diputación sí tiene, sí tiene esta, esta ejecución, pero a día de hoy no sabemos nada más. El tema de servicios, eh, contamos, con el, como siempre, con correos. Nos parece poco, pero, pero bueno, tenemos Menos el mal servicio que de correos. Menos mal que lo tenéis. Sí, sí, sí, sí. Tenemos el servicio de la, bueno, la comandancia de, de policía. Tenemos eh, sanidad, pero sanidad lo tenemos de lunes a, a viernes y por la mañana. El servicio de por la tarde ya no, ya no podemos contar con él. Tampoco tenemos una ambulancia, un soporte vital en la puerta para poder atender, eh, no sé, pues cualquier situación que se, pueda, que se pueda dar. Pero tenéis, contáis con las ambulancias del servicio de salvamento y socorrismo, ¿no? Sí, las ambulancias del servicio de salvamento y socorrismo, pero ellas no tienen, eh, digamos, un soporte para poder atender a un, una urgencia, por ejemplo, de palos cardíacos o algo así. Yo creo que están más enfocadas al traslado de, de quizás de enfermos, pacientes, no sé, algo, algo así. De Tenemos una SUV en el ATEP pero uh -huh. es una, no, no cubre las 24 horas. Entonces, pues, para una emergencia, como te digo, en el Carabasí, por ejemplo, pues, necesitamos un, una atención rápida. Eh, y como habéis recibido la noticia, en una de las recientes juntas de gobierno eh, se anunció la subasta de una parcela en la R1, cerca de la R1, en ese sector, para, para desarrollar una zona comercial, así lo decía el equipo de gobierno, que quería promocionar el comercio, el, un área comercial en esta zona del litoral. ¿Vosotros cómo veis eh, el que se quiera impulsar? Eh, suelo comercial. Nosotros, ese, ese proyecto para nosotros sería mm, también de, de vital importancia, porque también revitalizaría la zona de arriba, dinamizaría el sector servicios, ofreciendo pues, a la zona de arriba pues, eh, el poder eh, tener más cerca los, los servicios, ya que la mayoría de ellos están en la avenida principal, en la avenida del Paseo Marítimo. Entonces, este proyecto yo, para mí, lo, lo apruebo porque es fundamental, pero, eh, vamos a ver, es un, un proyecto que consta de un terreno de 1.200 metros, de los cuales 600 ya se ha dicho que son destinados a servicios y 600 a viviendas. Entonces, es un poco lo mismo que tenemos, ¿sabes? O sea, las edificaciones nuevas, pues nos gustaría que contaran con, con una zona, de por ejemplo, de bajos comerciales, que hasta ahora no se ha dado el caso. Entonces, veremos a ver... Yo sigo escéptico en este, en este, en este tema. Entonces, me gustaría que se llevara a cabo, realmente. Pero tengo mis dudas. Siempre Porque sí. te cuento, es que te cuento. También, eh, aunque se, se ponga a, a subasta, también tiene que haber una persona que, que apueste por, por este tipo de, de negocio en, en una playa en donde los meses de invierno no hay una cantidad de gente... Eh, digamos, suficiente como para poder, poder una gran superficie contando con eh, las, las zonas cercanas, que eh, ya sabemos todos. Eh, las grandes superficies de Gran Alacant y demás sí que tienen actividad durante todo el año por eh, el turismo extranjero. Sí, pero ten en cuenta que Gran Alacant es una población es que, que tiene en torno a, a 12.000 12 personas censadas. Nosotros somos Que, por cierto, hemos aumentado el censo, ya somos en torno a 2.500, 2.600 censados, censados y, claro, eh, en comparación con Gran Alacán, pues sí que, sí que tenemos un, una gran diferencia. Uh -huh. Pero las zonas están, están cercanas. Alex, eh, ¿qué otras deficiencias tenéis en arenales que queréis eh, que se subsanen? Eh, has, has comentado que la nueva contrata de limpieza sí habéis notado una mejora en, en la limpieza, porque la suciedad, los vertidos incontrolados en esta parte del litoral siempre ha sido un problema endémico. ¿Ahora con la nueva contrata se está notando cierta mejoría? Sí, eh, nosotros eh, venimos reivindicando bastante, bastante tiempo eh, que se incorporen maquinarias modernas, que se incorpore más personal porque en los meses de invierno nosotros contamos con dos, con dos personas, quizás tres, en los momentos de, de máximo apoyo, y, y la verdad es que nosotros creo que necesitamos más personal para poder contar con la limpieza de toda la pedanía general, porque eh, creo que es necesario. Ahora, en eh, los meses de verano, yo particularmente he notado eh, un aumento de, de maquinaria, unas limpiadoras, unas baldeadoras sí que notó eficiencia pero esta eficiencia viene acompañada del verano eh, entonces sigo el séptico en el sentido de que de cara al verano pues para para mantenerlo limpio pues para que la gente lo vea y luego en invierno, pues es que realmente cuando interesa que también siga este servicio la verdad claro, es que voy a ser, es voy que, a ser crítico porque que, claro, es que claro. siempre ocurre lo mismo eso es lo que eh, eh, has, has puesto de manifiesto tu carácter crítico quizá por todos los años que lleváis reivindicando y que nunca llegan las inversiones y que en verano hacen algo y que luego en invierno nada iba a preguntarte por otra, otro servicio también que es fundamental y principal que es el transporte, todos los veranos eh, se anuncia ese transporte circular dentro de la pedanía, pero ¿qué hay del transporte con la ciudad, con el casco urbano de Elche? Pues eh, este día eh, me comunicó a través de un correo electrónico que se habían aumentado las frecuencias eh, en cuanto al en al asalto de Elche y nosotros hemos comprobado que, que han aumentado un par de frecuencias, nada más. Entonces Así que nosotros necesitaríamos todavía más y mejor conectividad y, y la verdad es que entendemos que debería de ser así, puesto que nosotros somos una pedanía más, la más extrema, eh, a 17 kilómetros de, de distancia del, del núcleo de Elche y la verdad es que pues contamos con los servicios que creemos que deberían de aumentar, porque ya que pagamos los impuestos igual que en el centro del CHE, pues necesitamos los mismos, los mismos servicios. El, el transporte circular es un, un servicio que se está ofreciendo desde el 2016, a petición de la Asociación de Vecinos y, en mi caso, en el momento en el que estuve eh, representando a la pedanía como alcalde pedanio. Y la verdad es que es un servicio que valoramos mmm, muchísimo y este año Han, han modificado digamos el trayecto aumentando no aumentando eh, quizás eh, recorriendo varias eh, carres, calles que, que en su día no no se recorrían y pudi pudiendo abarcar más eh, lo que es el la, la periferia de, de Arenales del Sol lo veis con buenos ojos eh, este cambio Alex eh, sí, uno, sí y no bueno los cambios siempre sí, conlleva eso sí porque Sí, pero sí porque, por ejemplo, eh, los de la calle Bahía pueden acceder a este servicio, pero han suprimido dos dos paradas de la Avenida Costa Blanca, yeah. en la que ya se me ha trasladado en varias ocasiones, pues eh, <ríe> esta disconformidad yeah. por parte de los vecinos. No, no se puede vestir a un santo y vistiendo otro. Eh, eh, sí. Alex, es que hay muchas muchas cuestiones. A pesar de las deficiencias, vuestra asociación, vuestra plataforma, eh, sigue moviéndose y aportando servicios, como por ejemplo la estación de metrología. ¿Por qué? ¿Por qué habéis creado una estación de metrología pues, en Arenales? Yo llevo muchos años eh, dando un servicio de, de webcam eh, directo en la pedanía, ofreciendo pues, a turistas, visitantes, residentes, gente que está afuera, que tenga la posibilidad de poder ver el, el estado de la playa, eh, uh -huh. en, a través de imágenes en directo, ¿vale? Entonces a mí se me ocurrió esa, esa idea y con el paso del tiempo también pensé en instalar una estación de meteorología que funciona con, con, con el sol y, y, bueno, pues transmitir esos datos en tiempo real a través de una, de una web que se llama algarapictures.com barra webcam y ahí se pueden ver, pues, en tiempo real, pues, la temperatura, se puede llevar un, un control de incluso... Las, eh, las, las empresas de, de meteorología de, de Elche pueden, pueden obtener información también bastante, bastante interesante para ellas, para controlar la temperatura, el piel, todo, todo, ah. lo, lo controlas todo, es una estación muy completa. Eh, ¿Os habéis puesto en contacto con Vicente Bordonado o no? Eh, sí, a través de, sí, sí, sí, de, de TeleElche y de Salva. Ah, muy bien. Pues, Salvador Campello. Ah, ah, muy bien. pues hablaremos, hablaremos de ello para ver cómo funciona. Eh, un proyecto, Álex García, que os damos la enhorabuena y evidentemente os deseamos toda la suerte en que vuestras reivindicaciones se cumplan. No hay tiempo para más y la pedanía sí que tiene muchos otros temas de que hablar, pero hoy no. Lo haremos... En otra otra semana, Alex. Muchas gracias por atendernos en este viernes, 16 de julio. Muchísimas gracias a todos y nosotros seguiremos trabajando por y para la pedanía. 101.4 Radio Marca.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 Tu mi fai girar, tu mi fai girar, come fossi una bambola. E poi mi butti giù, poi mi butti giù, come fossi una bambola. Non ti accorti qua. solo per te no ragazzo no no ragazzo no per mio amore non riderei non ci gioco più quando giochi tu sai far male da piangere da sapere. See <middels> Fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Con mi butti giù, con i butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando mi angosci quando. No, no, no, Tu non mi metterai e non ti piangono più. Oh, no, oh, no. Tu mi fai girare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 ...con Rosmar Alonso... ...diez minutos para llegar a las doce del mediodía... ...y nosotros damos un salto en el tiempo... ...de los eh, años sesenta... ...pasamos a la actualidad... ...para disfrutar de lo último... ...de C. Tangana... ...del madrileño de su último CD ...con Me Maten... ...colaboración con Antonio Cardona... dos, tres... Cachada, va.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 Weiden no pensamos que la gloria weiden weiden pero pero no nos equivocamos nuestra gente lo primero weiden weiden de la puerta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 Y antes de hablar del mercado provisional con la plataforma Salveme, el Mercat, vamos a disfrutar de uno de los clásicos, uno de los éxitos del grupo de Mamas and the Papas. It's hard for you, my baby Because it's hard for you, my baby And the darkest hour is just before dawn Thank you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 Pasa un minuto de las 12 de la mañana y nosotros continuamos y vamos a hablar del mercado provisional. El acuerdo del equipo de gobierno de modificar hace poco, de modificar el plan general para dejar el mercado provisional donde está, en la avenida de la Comunidad Valenciana, en la zona jardinada de la ladera del río, ha provocado rechazo entre una parte de la ciudadanía. Los grupos de la oposición, además, no lo ven claro, eso de construir el mercado definitivo en esa zona verde. El líder de los populares, Pablo Ruz, aquí mismo aseguró que si escogieron esa ubicación fue por su carácter de provisionalidad, pero nunca eh, quisieron que allí se quedara de forma definitiva porque es una zona verde. Y colectivos como la plataforma Salvem el Mercado ha mostrado, lo acaba de hacer, su más rotunda oposición en un comunicado público a que se pierda una zona verde en la ladera del río Vinalopo, y califican de incomprensible la decisión del gobierno local en este asunto. Pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros a José Antonio Pascual, miembro de esta plataforma. Muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días. ¿Ustedes pensaban... Eh, que el equipo de gobierno iba a aprobar lo que ha hecho eh, iba a tomar esta decisión de convertir el mercado provisional en definitivo en ese lugar en la avenida de la Comunidad Valenciana Pues la verdad es que hace seis años cuando, cuando ganaron las elecciones nunca lo hubiéramos pensado, pero desde hace unos meses estábamos convencidos de que, de que al final iban a llegar a, a este punto ¿Por qué es incomprensible para ustedes esta decisión del gobierno? Porque no hay alternativa. Eh, si no pueden construir el Mercado Central en la Plaza de las Flores, ¿qué alternativa tienen para eh, los placeros que quedan en el Mercado Central? Bueno, eh, nosotros no entramos en, en problemas de, de dar solución política a, a, las a, esas, a ese tipo de cuestiones. Tampoco entramos en su día en que dieran solución política a los placeros que se quedaron en el edificio. Eso es una responsabilidad política que se dirime en otros ámbitos. Nosotros simplemente planteamos cuál es nuestra visión de, de lo que se debe de mantener y de lo que no se, debe, no se debería de haber hecho ni se debe de, de mantener. Bien, ¿por qué entonces califican de incomprensible la decisión de que el mercado provisional se convierta en definitivo? ¿Qué, qué pasa con, con ese mercado provisional en el lugar donde está? Pues, porque como ya denunciamos eh, eh, durante el, cuando se, se aprobó, que fue el último año de, de gobierno popular, eh, creo que fue en 2015, y luego después de eh, 2016, cuando hubo un cambio de gobierno, eh, denunciamos que se trataba de, de, una, de un proyecto ilegal, de una actuación ilegal, una ilegalidad flagrante frente, frente al a las normas del plan general y, primero, nunca se debía de haber hecho y, después, una vez que se hizo y se si ha tenido la posibilidad de, de cambiar esas circunstancias y de adecuar, de recuperar el jardín y de adecuarse a, a, al plan general, no entendemos por qué no se hace. Eh, bien, eh, pues la, el acuerdo está tomado y creo que irá al pleno. ¿Qué van a hacer ustedes? Eh, protestar mediante comunicados públicos, eh, van a pedir reuniones con el ayuntamiento. ¿Qué van, a ¿Qué van a hacer? No lo sé, no lo hemos no lo hemos hablado todavía. Eh, de momento, lo que hemos hacer es lo que hemos hecho ha sido manifestar nuestra nuestra opinión y y, y y eso es lo que lo que hemos plasmado en ese en ese comunicado. ¿Y cuál es la postura frente a la decisión también, porque el alcalde ha dicho de crear ahí el mercado definitivo, de sacar a licitación? Eh, porque lo que quieren hacer es un proyecto emblemático. Incluso dijo que no descartaba o estaba abierto a posibles ideas de elevar las alturas. Pues es un tema que no se ha, que no se ha debatido en, en la plataforma. Pero bueno, está usted hablando con un arquitecto, a mí me parece un despropósito absoluto. Por la zona en que se... Eh, ¿La ladera la, puede haber peligro? ¿Construir ahí eh, algo, un proyecto emblemático, como quiere el equipo de gobierno, es peligroso o no es lo adecuado, ya que usted es arquitecto? Claro que no es geólogo, no. me dirá, no soy geólogo, pero eh, ¿la ladera es el lugar adecuado? No, soy, no soy geólogo, pero... pero... Por azar, o por casualidad, o por, por el motivo que fuera, he construido un edificio en el frente edificable de, de, esa, de la ladera del río y las dificultades para, para construir son, son enormes. Entonces, eh, si, si, en la, si en la zona edificable alejada de, de la ladera del río, mmm, 20-30 metros, las dificultades técnicas son importantes, imagínese en, en, justo mismo en el, en el punto en el que ahora se sitúa el mercado profesional. O sea, es totalmente absurdo. Eso desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista medio, medioambiental, bueno, pues eh, supongo que, que gente más preparada y más documentada, que yo dirá la aberración que significaba construir en ese punto cualquier tipo de edificio, ni emblemático ni no emblemático. Pues esto parece que quiera salir adelante. ¿Qué pasa? Los técnicos municipales no le dicen al alcalde que lo que quiere eh, realizar en la ladera al alcalde y a sus socios de gobierno es una aberración y, además, eh, conllevaría dificultades técnicas impresionantes. Bueno, sí, pero esto es lo que tiene el poder, que, que una vez... Eh, se tiene, pues entonces eh, eh, se llevan adelante propuestas de, de este tipo o no. Y la única, la única manera de sustanciarse los errores es cada cuatro años. Entonces, contra estas cosas, pues los ciudadanos eh, poco tenemos que hacer en cada momento puntual. Bueno, pues eh, veremos cómo, cómo funciona el debate, porque la oposición también... Eh, hemos entrevistado a algún que otro portavoz político y tampoco ven claro... ...que ese mercado provisional sea definitivo en ese lugar. Sí, es una situación un poco mmm, difícil de entender... ...que, que los grupos o el grupo que, que llevó adelante... ...todo este despropósito eh, hace siete u ocho años... ...que ahora se coloque en una en posición lógica... ...lógica entendemos nosotros... de de deshacer el entuerto de recuperar el jardín para los ciudadanos y darle darle una una alternativa viable a a los placeros que son terceros de ¿cómo se dice? bueno no tienen no tienen responsabilidad en todo lo que se ha hecho sino sufren simplemente las consecuencias y que el grupo que el grupo que en en aquel momento denunció ante la fiscalía la, las irregularidades, la ilegalidad y, y bueno con Salvem Mercat eh, nos manifestamos en contra de todo ese despropósito pues que sean ellos precisamente ahora los que hayan cambiado la posición es es, es una cosa es una cosa de locos eh o sea ver ver con cómo con qué facilidad eh, dicen unas cosas en un momento y dicen las contrarias unos años después nosotros la posición la posición de los de los grupos y de las personas que hemos firmado el documento es exactamente la misma. Eh, queremos que se, que se mantenga, que se, que se recupere el jardín público de la pasarela y queremos que el edificio del mercado central, por los valores que tiene como, como, el, como edificio fundamental de, del arquitecto racionalista, en el che, que se conserve y se, se dé un uso. Eso ha sido lo que ustedes han mantenido desde principio a fin. Eh, las incongruencias que ha sufrido este proyecto del mercado central es lo que usted ha dicho, una auténtica locura. Pues bien, vamos ahora a lo último de, de, de... No solo se ha decidido modificar el plan general para convertir el provisional en definitivo en el lugar donde está, sino también abrir ahora un concurso público de ideas ...para ver qué hacer con el mercado central... ...que ustedes han defendido que no se derribe. ¿Están ustedes de acuerdo con, ese, con esa apertura de concurso de ideas? Bien, nosotros... Eh, el, el, ...la idea de, de abrir un concurso de ideas... Eh, ...forma parte del de, desideratum de la plataforma desde, desde, desde su inicio. Lo que pasa es que los concursos de ideas... Eh, ...los concursos de arquitectura se hacen siempre a unas bases... ...las bases del concurso al que se deben de, de someter o la, sobre las cuales deben de trabajar y presentar alternativas los, los concursantes. Entonces, eh, entendemos desde nuestro punto de vista que, que el edificio del el mercado, por los valores que tiene... Eh, ...en sí mismo debe ser una, una variable que debe de ser considerada eh, su, su rehabilitación como, una, como la principal base de, del concurso. Entonces, de acuerdo con ello pues eh, eh, los concursantes tienen multitud de alternativas para trabajar con ese con ese edificio y además pensamos que se puede llegar a soluciones brillantes. Transformarse en Elche no tiene por qué ser distinto de otras ciudades en las cuales existen modelos similares, Barcelona, Madrid, uh -huh. Valencia, Sevilla, Bilbao, uh -huh. eh, um, Atenas, eh, Venecia, eh, por todo el mundo. ¿eh? Entonces, ¿por qué Elche no? Claro. Usted, es arquitecto, ¿se llegará a tiempo? Claro, ustedes defienden el haber sustituido el proyecto del mercado central, ahora haberlo anulado y haber eh, abierto ese concurso de ideas para una rehabilitación del mercado central. Pero parece ser que también cabe la posibilidad de que eh, el equipo de gobierno esté abierto al derribo del mercado central. Usted, es arquitecto, ¿cómo está en estos momentos el viejo mercado central? ¿Llegará a tiempo para una posible rehabilitación, si es que al final es la rehabilitación lo que aprueba el equipo de Gobierno? Bueno, por supuesto, por supuesto que va a llegar a una rehabilitación, si, el interés, si, hay, si hay interés en que se, que se rehabilite el edificio. Eh, también hemos denunciado que, en su, en su día denunciamos que se, se apuntará el edificio en las zonas que se considerase necesario hacerlo para que no sucediese, eso, eso mismo que usted comenta. Por lo visto hubo, hubo unas órdenes de, de los arquitectos municipales para que así fuera y tenemos que confiar que, que ese trabajo se hizo adecuadamente. No no contemplamos la posibilidad de que si no es por una agresión externa el edificio se caiga por sí mismo. O sea que va a durar. Y como arquitecto este edificio, el mercado central, ¿qué valor tiene? Bueno pues eh, el, el, el, yo escribí. ...una tribuna precisamente para, para dar mi opinión sobre, sobre la calidad de este edificio... ...pero hay voces, voces mucho más... Eh, con, ...con más valor de conocimiento que el mío... ...que también han hablado de ello... ...y, y lo citamos en el, en el documento que hemos presentado a la opinión pública... Eh, ...por supuesto la de, la de Santiago Varela... Que, ...que fue el jefe del Servicio Territorial de, de Arquitectura... ...de la Consellería de Cultura... Y, últimamente, eh, un grupo de, de personas de, de, bueno, de, del Grupo de Defensa del Patrimonio de ELS, que está integrado en Salve en el Mercat, pues hemos llevado adelante el trabajo de intento de concienciación e intento de conseguir eh, que ese edificio, la, parte, la protección patrimonial de ese edificio con un documento extenso explicando las bondades y el por qué ese edificio debe ser conservado e incluido en el catálogo Entonces, ese trabajo lo hemos presentado a las administraciones competentes, que son la Consellería de Cultura y el Ayuntamiento. Y, además, hemos pedido, hemos pedido opinión a otros organismos que, que tienen un conocimiento específico, experto, sobre, sobre precisamente sobre los, la, la, la calidad de los edificios del de, de A racionalistas a del movimiento moderno como es el, el edificio del mercado y bueno como usted puede leer en el documento la primera el primer informe favorable que hemos tenido ha sí, sido de la comisión técnica de la fundación docomomo ibérico es una fundación una fundación sin ánimo de lucro internacional docomomo ibérico es la sección de, de docomomo internacional para, para la península ibérica que tiene tiene en su registro casi 2.000 edificios consignados, de los cuales tenemos tres en El Che, solo tenemos tres en el Che, que son el eh, el ambulatorio de San Fermín, eh, el, el Colegio El Palmeral y el Cine creo que es el Cine, el Cine Alcázar, esos solo tenemos esos tres edificios, ninguno más del catálogo protegido del Che de edificios protegidos del Che y, y pedimos pedimos a la Fundación Docomomo que nos hiciera un informe respecto del mercado central, que no está en el catálogo de bienes protegidos, y como usted puede leer, concluye que el edificio reúne valores a proteger propios de la arquitectura racionalista, resulta un edificio imprescindible para comprender la historia del municipio y pide la, su inclusión en el catálogo y su reutilización en futuras actuaciones. Claro. Supon suponemos que no será, no será lo único, pero bien mm, eh, al final el poder tomar sus decisiones y, y contra eso pues los ciudadanos y, y las fundaciones y, y los expertos a veces tenemos poca, poca influencia. Pues con este informe más a favor de mantener el mercado central, ¿ustedes saben lo que está la redacción o cómo se está redactando? ese pliego o esas bases del concurso de ideas se va eh, como condición a, a incluir que se mantenga el mercado central o que se derribe. ¿Ustedes han hablado con, al, con algún miembro del equipo de gobierno sobre la redacción de estas bases? Bueno, eh, eh, precisamente esa es nuestra duda y, y, y eso es lo que, lo que vamos a preguntar, lo que vamos a preguntar al ayuntamiento del siguiente paso. Vamos a preguntar al ayuntamiento eh, oficialmente para que nos conteste. Ahora, ya tenemos experiencia de que hemos hecho muchas preguntas al ayuntamiento en estos siete años y, y, y otras tantas de ellas han, se han quedado sin contestar. Claro, ustedes van a trabajar para que ese concurso de ideas se abra con la condición de que se mantenga el mercado central y se suprima el mercado provisional de esa zona verde. ¿Qué perdemos? ¿Qué zona verde va a perder Elche? si sí continúa el equipo de gobierno con su, con su decisión eh, de eh, convertirlo en definitivo. Bueno, pues, pues qué tengo yo que explicar a ningún ciudadano del Cheno que es, o sea, porque ¿qué ciudadano del Cheno ha estado en ese parque? O sea, es que lo conocemos todos. Uh -huh. eh, bueno, pues ya eh, todo el mundo sabe que, que no tiene nada que ver lo que era con lo que es y lo que, los, lo, lo, lo, que lo hemos disfrutado y que ya no lo vamos a volver, volver a disfrutar nunca más. Entiendo que, que, bueno, que es un, una irresponsabilidad total por parte de, del gobierno de la ciudad. Y esperamos, aunque no creemos, que recapaciten y, y, y cambien la, lo que, han, lo que han dicho que van a hacer. Pues nosotros estaremos pendientes, no sé si ese acuerdo de modificar el plan general entrará en el pleno de julio o lo dejarán para el pleno de septiembre debido a su polémica, la polémica que ya se ha suscitado, no solo entre colectivos como el suyo, como Plataforma Salverme el Mercado, sino también entre los propios eh, grupos políticos de la oposición. Muchísimas gracias José Antonio Pascual por explicarnos eh, pues, el trabajo que están realizando ...para mmm, conservar un patrimonio... ...que está a punto de desaparecer... ...como es el viejo mercado central... ...y para recuperar una zona verde... ...que estamos a punto de perder... ...como es eh, esa ladera del río de Vinalopo... ...donde se asienta el mercado provisional... ...en la avenida del País Valenciano... ...gracias. Muchas gracias, usted, buenos días. 101.4, tele -Elch, Radio Marca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 Y en estos momentos, antes de leer las ofertas de empleo, que vendrán a las 12.50, tenemos eh, tiempo por delante para disfrutar de la música. Ahora nos vamos a sentar frente al espejo con Rafael. No me mires así, que me molesta. No me mires así, que soy el mismo un poco más mayor quizá un poco más cansado sí mi socos no brilla como cuando era un niño y es más sancha mi frente y mi pelo más claro y mi voz como siempre Solo sabe cantar. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú. Un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal, un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú. Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión A ser de hielo No me mires así Que me molesta No te burles de mí Que soy el mismo Menos tersa la piel quizás Unos años de más tal vez Pero tengo ilusiones Como cuando era un niño Y me doy por entero Cuando encuentro cariño Y me olvido del tiempo Cuando empiezo a cantar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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuatro minutos para llegar a las doce y media y con la música de Leiva se vive como si fuéramos a morir mañana. Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más, ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre, solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad, Saigo de mi propio cuerpo. Habló de una forma extraña, odio al tipo del espejo unos siete días por semana casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió las palabras. Nada. Como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Oh, oh, oh. Como si no supieras que se acaba. Como si fueras a morir mañana. <totipos> Nadie te va a perdonar, ni los tuyos, ni los haters, el impacto. Bienvenidos a la era digital, el juego acaba de arrancar, ya lo saben, los de siempre, algo huele a rancio, te aseguro que nos va a explotar. Ah.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 La Glorieta Con Rosmar y Alonso 12 y 32 minutos Nos vamos acercando Y estamos en la recta final Del programa La Glorieta A la una vendrán las noticias Y a la una menos 10 las ofertas de empleo Y ahora seguimos Disfrutando de la música Y de nuestro tiempo El que canta Amaral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 Un tiempo para creer tiempo para buscar, hay un tiempo para olvidar, todo lo que pudo ser y nunca será. Las canciones que escuché y los labios que besago, todo aquello en lo que confié. Tiene los días contados. Y hay un tiempo para qué, tiempo para buscar. ¿Hay un tiempo En te we de om van de handen van de handen van van de Eso comienzo 101.4 Telehelp Radio marca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 12 y 37 y Lila Downs con parte de Juá se juntaron para cantar al amor en la canción Llévame en un beso Llévame en un beso donde nace el infinito donde salió otra del mar donde esperan todas las palabras que no escribí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 12 y 44 minutos de la mañana y vamos con Julieta, Julieta Venegas, con tu calor. Siento tu calor cuando voy caminando por la calle, sé reconocer muy bien lo que es. Siento tu calor, me envuelve, me hace ver todo bueno. Que pasó. Siento tu calor, invadió mi territorio, lo marcó, tuvo el valor de entrar y darme la oportunidad. Siento tu calor, lo que estaba ya cerrado, lo abrió, quitó la sombra y todo apostó, me reanimó. de luz y de ilusión tu deseo ya calienta mi corazón va la tienda que lo que pasó tu deseo ya calienta mi corazón la tienda que lo que pasó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 I've got my arms, got my head, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I've got my freedom, I got I've got life. I've got life, I'm gonna keep it. I've got life. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya a las 12 y 50 minutos de la mañana y es tiempo de leer las ofertas de empleo que tenemos colgadas en nuestra web teleelch.es. Todas, la mayoría, hacen referencia a al sector del calzado y sus componentes. La primera de las ofertas de empleo que les acercamos es, en estos momentos, es una fábrica de vulcanizado que busca taller de aparado 966779535. La siguiente oferta es una fábrica de vulcanizado que precisa un cortador de máquina de puente 600 4, 7, 6, 9, 4, También hace falta un montador de sandalia con experiencia en montar a mano en este móvil, el 652-640775. Se necesita una persona para cuidar dos horas por la mañana a una señora que se encuentra encamada, cuatro siete 6473 Otro taller de calzado precisa una paradora y también una persona de mano para interior, 633 132676. Hace falta moldeador en el siguiente móvil, 661 29 56. Una fábrica de calzado ubicada en Elche busca envasadoras con experiencia en poner plantas, 96665 665 1263 Otra empresa de vulcanizado, en esta ocasión ubicada en Torrellano, necesita envasadora, necesita también un ayudante de vulcanizado y una persona para facturado. 603-36-2271. Otro taller de aparado en Elche precisa aparadoras de máquina alta para interior y dejan el siguiente móvil. 667-21-2974. Otra fábrica de calzado necesita vulcanizadores, hay que llamar a este móvil 653 02 -0617. Una empresa de calzado ubicada en Crevillent eh, busca envasadoras con vehículo propio y dejan el siguiente móvil 678 239864 Además se precisa una envasadora que sepa reparar, hay que mandar un whatsapp al siguiente móvil, al 682 384435 si están interesados en esta oferta de empleo y una fábrica de bios eh, ubicada en Catral, eh, busca personal 624 239763. Seguimos con más ofertas de empleo que tenemos colgadas en nuestra página web Hace falta un cortador de mano para exterior y una persona para la envasa en el siguiente teléfono fijo que es el 965 03 3944. Además, una fábrica de calzado necesita lijador con experiencia. Hay que llamar a este móvil al 696 739955. Y estamos terminando. Se precisa una persona para la envasa 965 683506. Y por último, hacen falta talleres de aparado de zapato fino de señora. Hay que llamar a este móvil al 687 269056. Si están interesados, si no han podido anotar el teléfono de contacto, pues no se preocupen porque tenemos estas ofertas en nuestra web de lunes a domingo, teleelch.es. Hay que llegar a la portada, a hacer clic en el menú de servicios y sobre el empleo es donde aparecen. Las ofertas y también las demandas. Y si quieren ustedes dejarnos una oferta o una demanda, pueden hacerlo llamando a nuestro contestador automático. Allí dejan ustedes su oferta o su demanda, 966061835. Porque se actualizan en nuestra página web de lunes a viernes y también aquí en el 101.4 de TeleElch Radio Marca, las leemos a las 12.50 horas. Todas las ofertas de empleo. Son las 12:54 y 54 minutos. Quedan 6 minutos para las noticias. Ahora les dejamos con las últimas cuñas publicitarias. No se vayan. 101.4 Teleelch Radio Marca. Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 ¿cuánto queda para llegar? No respondas. Ya responde tu Volvo.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 Para vivirlo. Caseta Jardín Metálica, 249 euros. Parasol Jardín, 39,95. Bomba Agua, 49,95. Cortacésped Eléctrico, 59,95. Cañizo, brezo, seto artificial y todo en mallas para el sombreado y ocultación. Mobiliario para terraza, jardín y playa. Piscinas, toboganes, columpios, camas elásticas y juegos infantiles. Ferroquí, la llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferretería la llave.com. Ahora sí, ahora nos despedimos. Quedan tres minutos para llegar al final de este programa de La Glorieta. Les deseamos que pasen un buen fin de semana y ahora les dejamos con las noticias que sin duda... Pues abriremos con esa actualización de los datos por municipio que hemos conocido este viernes y que nos reflejan pues, la situación que vive este país y que vive la comunidad valenciana. Los contagios se propagan con mucha rapidez, sobre todo entre la población más joven y eso ha hecho que se disparen pues, eh, la incidencia en la comunidad valenciana. Estamos por encima de 400 casos acumulados y en el que ya vamos por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Así que eh, es una incidencia alta, les pedimos prudencia de cara a este fin de semana. Recuerden que hay restricciones, sobre todo limitación de las reuniones sociales, no más de 10 personas en las reuniones, tanto en espacios privados como públicos. El ocio nocturno se cierra y la hostelería cierra a las 12 y media. Y por favor, lleven la mascarilla, aunque no sea obligatorio. Es un recurso para protegernos de esa variante, la delta, la predominante, que es mucho más contagiosa, pero no es tan agresiva como la primera de las variantes que originó esta pandemia hace ya más de un año. El personal sanitario está ya cansado y llega a esta quinta ola muy cansado. Lo bueno es que habrá suficientes dosis, se incrementarán las dosis para acelerar la vacunación en el mes de agosto. Así lo dijo la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Llegan más dosis porque hay que compensar a esta comunidad valenciana por eh, las vacunas que hemos puesto a los desplazados y también por ese déficit inicial que sufrimos cuando el Ministerio de Sanidad priorizó aquellas comunidades autónomas donde su población estaba mucho más envejecida. Así pues, tenemos un panorama bueno, no tenemos las UCI llenas, tampoco tenemos los hospitales saturados, pero sí una sobrecarga en los centros de salud por aquello de que hay que controlar Todos los contagios. Se ha reforzado los rastreadores, pero todos son pocos. Cuando llega el verano estamos en plena temporada y hay demasiada movilidad. Prudencia. El lunes volvemos. Ahora le dejamos con Ana, Ana López y Manu García.